Hola, soy yo soy Luis Jiménez! z Yo y soy Speedy. Invitándolos a que nos escuchen en el, el podcast. El show donde lo más serio es el relajo. Sí, señor. Para más información, vaya a l u i s i m e n e z c o m Y también recuerde que puede escuchar shows nuevos del podcast los lunes y jueves. Y también el resto de la semana nuestros throwback episodes. b ú s c a n o s en Apple Podcasts, Google Play, Spotify, iHeart y Revolver Podcasts. エレンジョコレート n 人たちは、エレンジョコレートの人たちにお越しいただきました。エ、um! sí, lo ジョコレートの人たち e お a s い o ya, bro チョコラタエラスノー、siempre 見せるのに、ドギノーズガチョ、ノーレアガンカソ、パケセメアウ o タン。チョコ、チョコ、チョコ、ソイビ a d ー。 よろしくお願いします。 Bien r a p i d i t o señores. Ay, cálmate, es que cálmate. Ella, ella trabaja mucho, está ocupada y se le va a la tarde rápido. Ah, sí. o i g a n señores, ¿qué show tenemos, maestro? Oye,、eh, tenemos una. Dos historias de. de espantos. Dos historias que le llamó la Choco: historias que te ponen los pelos de punta. En estas historias hay pruebas, dicen. Tenemos pruebas, videos y fotos que ahorita van a ver en las redes sociales. Cuando oigan las historias, las vamos a poner ahí. Y también, señoras y señores, hembras contra machos. ¿Quién se va a ganar la gorra más chida? No sabemos. El chocolatazo nuestro. Y luego los super amigos. ¡Ah, bueno, qué momento! Tenemos al padre José de Jesús. Usted sabe que hay San Judas Tadeo. ¿Verdad? Y, San, y, y está San Judas Escariote. Entonces, ¿cuál es el santo que. que el más chido? Vamos a ver qué onda, así que no se lo vaya a perder. Eso más adelante. También tenemos la parodia del trueno. ¡What? Claro que sí, amigos. Más adelante vengo. Ahorita estoy calentando motores. Ahorita vengo. Ahorita vengo. Y mucho más. Así que vámonos. La primera de las 10 de las 9 están muy chafas. Casi, casi como si las hubiera hecho. Ya saben quién. <risa> ya saben q u é Oye, ya déjame en paz, ¿no? O sea, yo, yo cuando hago los puntos los hago de verdad con mucho amor.、Ah, como、sí. para que lo trates así como no, tus patas. Pues, sí, no, pues s o no. Eso le dijo mi tía a mi tío. Yo te cocino con tanto amor. No le alcanzó. Dijo, nomás cocíname bueno, vieja. No le pongas amor. Tú, tú nomás cocíname bien. Tú no le pongas amor. Y se fue de la casa, güey. ¿Tu, ¿Tu tío? No, mi tía dijo, no, pues no voy a poder. <risa> y ahora está c o c i n á n d o más del sol. Ahorita el... Oigan, en la número uno de las 10 de Asno hay una historia bien bonita y esto fue en Inglaterra. Ahorita nos vamos a poner las fotos, ¿cómo se hizo viral? Una muchacha tiene como unos, ¿qué quieres? Unos 5 añitos, se toma la foto con su papá. Esa misma foto en el mismo lugar se la toma como a los 18, güey. Ay,、años. bebé de luz ese ya. No es como a los 16, maestro. Sí, por ahí, 16, 17 años. Esta, la misma、ah. foto agarrada de la mano de su papá. Y se la toma como a los 35, 40 años, ahí está la foto, para que la compartan. Y fíjate que este, mi prima, güey, tiene sus fotos así también, güey. A los. Cinco, ¡Ah, de verdad! A los 5 así agarrado, ¿verdad? De, de su papá. Y luego a los 16, 17 así agarrado de su papá. Y a los 20, que era como a los 32, maestro, la misma foto. ¿Y también y se hizo su... viral y todo? No. No más que lo que sí es raro es de que son tres papás diferentes. Mi Oy, tía se divorció.、Va. Sí, s mi, mi tía Chayo se divorció p e a d a veces. Tres papás diferentes. Y entonces Ay, tu papá no se hace nada de viejo, no es que es uno nuevo cada vez.、Tío. Mi tía Chayo, la de las corundas sabrosas. Sí, la de las corundas sabrosas. No, y otras.、Eh. Señores, en Argentina, una iglesia la hicieron antro. Llegó la policía y dijo: ¡Eh, no, amarre! ¿Qué onda, Chile? ¡Levántate la mano, loco! Estos güeyes disfrazaron una iglesia de antro e y traban así bien calmaditos. Y adentro había baile, juca、no. y de todo, drinks y todo en Argentina.、Ja. Porque a veces que está cerrado por el COVID, ¿Sí? pues entonces entraron los policías y les cerraron la iglesia. Pues la iglesia, la cerraron la iglesia. Se van a ir al infierno. Pero dijo un vato, ya cuando iban echando a la patrulla, dijo: Oiga, pero yo antes de tomarle, este, rezaba y antes de darle a la juca también rezaba: ¡Al carro, güey, vámonos! <risa> <risa> no, no, no. En la número tres, fíjense ustedes que en Perú, ¿ustedes no les h a pasado a un familiar a ustedes que están así en, este, en su casa, ahorita los que están trabajando y les llegan llamadas que dicen. Eh, les estamos llamando para decirles que、eh, tenemos una promoción, o les llamamos ahorita porque les vamos a cortar el agua, que les、Siempre. vamos a cortar. El... Señores, esa gente no llama, acuérdense, son estafadores. Pues peruanos, tres peruanos llamaban a Estados Unidos con la gente latina y le decían:、eh, Quiero que.、Eh, tiene que depositar ahorita, si no le vamos a cortar el agua, aún.、No. Esos peruanos, la policía los detectó de Estados Unidos, la,、eh, la CIA y la DEA y la. Y la y la, fea, y la y FIFA la... y la Comebol y la UEFA, <risa> todos. Fueron por ellos, güey. Fueron por ellos hasta Perú. Hola, hola, Perú? hola, sácalos. <risa> Fueron por <risa> ellos hasta Perú, güey. Eras no, l o l i t o Y los trajeron tres, güeyes. Tres. Tres peruanos, esos que andan haciéndoles a ustedes fraude por teléfono. Ya los tienen en Estados Unidos, maestro. Y dije, yo, fíjate, gente agarrando coyote que viene en la caravana, olvídense, hagan fraude y los traen hasta en avión. ¡No necesita usted papeles! ¡Pónganse vivos!、Eh, dicen que las mascarillas la gente las está tirando a las coladeras, la gente no las echa a la basura donde deben de poner las mascarillas contra el coronavirus, s a b e s No las están、eh, tirando en la basura y ¿saben cuánto tardan en, ¿cómo se dice?、Eh, de, ¿Degradarse?、Eh, sí, de, en deshacerse, güey. Deshacerse. Estas mascarillas tardan 400 años, güey. Para que se d e s hagan, t í r a l a s a la basura, raza. No echen la. Ahí nomás en la calle, todos lados, en el parque. No, güey. Tírenlas a la basura, 400 años, güey. Digo yo, pues, lo, lo bueno de esto es de que yo imagino aquí a 400 años que la gente se las anda encontrando y diga, oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? eh?、Hey. Ojalá y Chabelo les diga, hey, hubo coronavirus en este aquel... <risa> país. Ojalá y Chabelo les platique. Ah, va a estar vivo. Maestro.、Oh, ya, ya, señor, ya cuando tienes que hace, platicarlo. Hace 400 años había un show de radio que dijo lo mismo de esto de Chabelo y aquí está. En la número 5 de las 10 de Asno,、eh, Tinder es una、eh, aplicación. Tinder es donde encuentras tú. Mujeres y hombres para tener sexo. A ustedes no les, no les que no los engañen diciendo, no, yo nomás busco amigos. Ahí、sí. es al parque. Allí es un lugar para buscar sexo. Y entonces, la nueva mo la modalidad de Tinder es que ahorita es nada más miras fotos. Le das para la izquierda a las que no te gustan, para la derecha las que sí te gustan. Y después vemos si somos compatibles. Entonces, ya, ay, de, ya, ya, ya. ya, v a m o o s a la nota. Pues entonces. Ahora ya lo están haciendo en videollamada.、Ah, si eres、bueno. compatible con una morra, me dices: hacemos una videollamada chiquita para ponernos de acuerdo a ver qué rollo. Entonces Tinder avanzó de nada más mensajitos a videollamadas en Tinder, señores. Espérense, no bajen la aplicación. Espérense, güey. Ahí van a bajar la aplicación, hijos de la. Vengan y me avientan el chistecito. ¿Cuál es, Brody? Dijo mi primo Ramiro, güey, que su esposa ya sabía de esto. Que le dijo, ¡Ah, yo ya sabía, Ramiro! Y le dije, primo, ¿y cómo sabía ella? Y dice mi primo Ramiro bien mesa. Dice, no, es que ella se informa, le gusta informarse mucho. Levien <risa> <risa> le <bien arco. risa>、eh. a r t h Levien a r t h r e g r e s a m o s con las <risa> otras cinco de aquí abajo Tinder, e r e r a no! o a r a s o ¡Que son p a z a s o ¡Que dijo eso! ¡Chido, Chido va escuchar! ¡Chido va escuchar! ¡Este es el Mocas! パンタン El Tigres le va a ganar al América porque supe que tiene coronavirus el del América. ¿Cómo se llama el uruguayo? Viñas.、Oh. Maraviñas. A ver, fírmale aquí, n o vas a firmar esto también? Pues ya les firmé con lo de los Dodgers. ¿Lo ya, los yo les dije. ¿Los Lakers también? Van a ganar los Lakers, van a ganar los Dodgers. ¿Cuántos campeonatos los Lakers? Diecisiete. ¿Cuántos los Dodgers? Siete. Diecisiete más siete. Veinticuatro. El número de k o b e Bryan. t Yo se los dije, Brody. No me quisieron hacer caso. Yo ahorita en la casa tengo una bolsa. Más de medio millón de dólares. En Las Vegas lo aposté. Era obvio que iban a ganar los Dodgers. Era Strike cantado, Brody. América Tigres era la pregunta. Te fuiste por 20 mil lugares. ¿No vas a firmar? Ahí está. Te e n f i r m o el empate. ¡Ah! ah no, ¡Chiquitines! Da, ¿Estamos hablando de apostar no, o e s t á s hablando da, de quién quiero da, que gane? No, dale, ¿Quién、ya. quiero que gane? No, ya. Quiero que gane Tigre. s Doggy, ya. ¿Qué, ya ¿Eso doggy, qué, bro?、Ya. Estamos hablando de apuestas, ¿no? No, Doggy. <risa> Señores, en la、Qué、número 6 de las 10 de las no Tatiana. Tatiana dice cómo le fue de mal con el vato que la golpeaba al que era su esposo. Y Tatiana cuenta、oh. parte de su historia. Dice que era un verdadero monstruo. Escuchen a Tatiana. Era un concierto de Lucero, a gran amiga mía. Este, ¿Tenía más, él dinero o vivía de tu dinero? No, ahí él tenía、eh, ese centro nocturno que después me enteré que se lo había quitado a la familia. A punta de pistola. ¿Cuál es el momento donde te das cuenta que dices, ah, caray, aquí este cuate no me está gustando, ¿cómo me está tratando? A los tres meses de ser novios. Pero te involucra de una manera y te engatusa y, y al día siguiente te da flores y al día siguiente,、eh, o sea, es. No sé, es que es un, es un estir y afloje muy extraño y te mantiene en estrés. Es、eh, lo que dice el rato:、no、va. dice, a los tres meses y a sabía que era un vato tóxico, güey, y con pistolas y hacía de cosas, pero te engatusa. Fíjate, maestro. Sí, la, la engatusó, ¿verdad? tuvo como tres hijos del Brody, y ¿no? Esa palabra es chistosa, te engatusó. La engatusó, güey. Fíjate que cuando veo a Tatiana, siempre yo veo a Tatiana y me acuerdo de mis primeras chaquetitas, güey.、Wow. No, güey, no. Oye, no, no, no, no mira, Edwin dice que él también, Brody. Oye, no, p é d e s e ni me dejan acabar, güey. Cuando yo la vi, era ella en tiempos de frío y mi mamá me hacía. Ahora、eh, le las tejía ahí, güey. Entonces yo me acuerdo de esas chaquetitas y unas t e n í a n de pana y todo, güey. Y yo cada que m e o a Tatiana me acuerdo de mis primeras chaquetitas y ustedes. s、oh, l u e g o luego! A pensar en masturbación. ¡Ay,、ah, s Tienes razón, la regamos, güey. y e q güey! ¡No manches, güey! ¿Te acuerdas con Pedro Fernández un sábado más? ¡Pasa ¡Un s sábado más! ¡Qué chido, Ni me dan ganas de ser las 10 ya, porque. Con ustedes no se pueden. Mejor les voy a dar sin ganas. Miren,、mm. dicen que ustedes compran la o u i j a No tienen que jugarla para que se liberen los, los, este, los demonios, güey. Los demonios se liberan. Ustedes tienen una o u i j a en la casa. Aunque no la jueguen, los demonios se liberan, güey. O sea, pues, salen sin permiso. Si ustedes son los de. Voy a comprar una o u i j a para decorar para Halloween, pero no la voy a jugar, señores. Usted lleva a los demonios a la casa, güey. Así、no. como ustedes sí, güey. Dice mi tío Fermín que alguien debe tener la o u i j a ahí en su casa. ¿Por qué hay demonios? Pues sí, dice que tiene a la suegra y su esposa y se juntan. d i q u i é n liberó a, estas, a esas mujeres? Quiero decirles, muchachos, que hoy, hoy en 1968, 1968, mi jefe conoció a mi jefa. No, ¿es en serio? Sí, 1968, mi mamá conoció a mi papá, a mi papá, mi mamá. Dos años después, cuando era el Mundial de, de México 70, cuando pelea a campeón, mi papá y mi jefa se casaron, güey.、Ah, hoy, ah, hoy, 50 años de casados, güey.、No、oh, manches, e a n t d o Sí,、señor. 50、Saludo. años, maestro. No, pues un, un, un ejemplo, ¿no? Qué bueno. Ojalá y duren otros 50 más, b r o t h Sí, no, pero fíjate, 50 años, güey. De... La Estaba platicando con mi m a y e r güey. Me platicó. ¡Shh! ¡70! o y pero ¿en dónde la conoció? ¿En dónde se conoció? Te、Era、puedo par... hablar todo, güey.、Ah, a te b a s a platica, platicar. Oye, seguro trabajaba en un lugar raro y de ahí la sacó.、Eh, no te pases, güey. No, sí, guino, no, güey. No, ahí ya no. Es pregunta, güey. La risa de esto es el que te friega. Mira, mira mi inocencia, mira mi inocencia. Pregunta fue. Pregunta. Tiene razón, güey. No, no la sacó de ahí, de donde la sacaron a su mamá, maestro. Ah, o r a ahí sí.、Oh. Tú sí estás diciendo de donde la sacaron, ya no es pregunta. Te enojaste, Brody. Qué b á r a r o d o No digan más. De una historia bonita este güey. Bueno, felicidades, felicidades, mamá. Y apá, usted Ay, también. De... Oye, hoy tengo una foto ahí de mi mamá y de mi papá cuando están recién casados. güey、eh. No, güey. ¿Qué? ¿Sí? Es... ¿Sí? ¿Qué? Pues... ¿Sí? ¿Qué? Dilo. ¿Sí? ¿Qué? No, si Dios por algo, pues, no, estoy no estoy así de a gratis. <risa> tengo papás chulos. Mamá chula y papá chulo. Pero no, ya di que quieres,、pues, Amable、sí, verde. Quieres en ya di lo mejor derecho, ya. Señores, en la número 9 de las 10 de las no, en China, un perrito se les olvidó en la gasolinera a la familia,、no. pero el perrito no se quedó en la gasolinera. Un perro valiente que va al frente, que no usa collar, usa corona como los reyes. Un perro valiente, pecho abierto, grande, enorme, porque donde pisa un perro, no borra la huella a un gato, señores.、No. Ese perro lo dejaron en la gasolinera. Y óiganlo bien esto. Caminó, diablito. 50 kilómetros, 26 días para llegar a su casa. Se regresó el perro, güey. No,、wey. neta. Y digamos que, uy, g wow, el perro caminó tantos kilómetros y 26 días. Eso a mí no me sorprende, güey. Esto fue en China. Lo que me sorprende es que el perro haya llegado sin que se lo hayan comido en el camino. <risa> ah, buena, muy buena. <risa> en la número 9, en la número 10. Maestro s e s a c u á era la NXIBM? Ah, claro, la. Eres un tipo secta que te ayudaban según a salir, a salir adelante. ¡Oh, Nexio! Y mucha gente de, de Lana, bro, y donde estaba el hijo de Salinas. Ahí.、Hey. El vato lo acaban de echar a la cárcel por 120 años, güey. Este, este vato. Este vato a g r r a n p o u n a gente rica y todo. Gente de, de, de Beverly Hills, actrices. Y las marcaba, güey. Les ponía un tatuaje con sus letras. Las marcaba. Eh, Hacía que otras mujeres la vieran y le s decía que les mandaran fotos desnudas. Y cuando se querían salir de la secta, wey, ese vato las,、eh, las uh, chantajeaba, decía: Se quieren salir. Cobraban 5 mil dólares por 5 días, maestro, para un curso. Sí, no, yo, yo vi todo el documental. Está muy bravo eso, r e n i e r se llamaba el cuate、mm. este, ¿no? Sí, y lo agarraron en Puerto Vallarta en el 2018. Y ya apenas dos años después dijeron 120 años a la cárcel. Tráfico humano, este, casi secuestro, papabal, de p u s o s e x u así, güey. Y dije yo, ¿a todas las marcaba con su nombre? ¿Al caso Belinda tiene una s e t a ¡Oh! Eso y más en el próximo capítulo. El podcast de Asno Hechocolata. El más chido para escuchar. El podcast de Asno Hechocolata. A toda hora y en cualquier lugar, glorioso apóstol San Judas Tadeo, siervo fiel y amigo de Jesús, tú que eres el bendito patrón de los casos difíciles y desesperados, ruega e intercede por mí con presteza, pues me encuentro agobiado en esta hora de gran duda. Sí, señores, lo que es la vida, Choco, lo que es la vida, j u d a s Fíjate lo que la vida chocó. Judas traicionó a Jesús. Y ahora ya todo el mundo lo venera, Choco, a Judas. Eran o Una cosa es Judas Tadeo. Y otra cosa es Judas Escariote. No es bueno, el mismo. ¿Cómo que no? ¡Hay dos Judas! No, y aquí yo tengo más Judas a mi alrededor, pero no quiero decir Ay, quiénes、no、más. son. ¡Más! Bueno, ya tenemos al padre José de Jesús, padre. Hay dos Judas. Y en esta semana celebrando el día de Judas Tadeo, ¿verdad, padre? e <risa> Buenas tardes, q u é g u s t o s a l u d a r l e s Y efectivamente, fíjense que así como había muchas Marías en tiempos de Cristo, porque la hermana de Moisés se había llamado María y todas querían llamarse como ella, en el tiempo de Cristo había muchos Judas, porque unos 300 años antes hubo un héroe judío que se llamaba Judas Macabeo y que ayudó a que no destruyeran al pueblo. Por esta razón, en tiempo s de Cristo. Había varios judas, y entre、eh, los apóstoles había dos que, como bien tú mencionas, se ve que le has estudiado. Hay uno que se conoce como Iscariote, que fue el t r a i d o r y otro que se conoce como Tadeo, que fue primo de nuestro Señor Jesucristo, que murió martirizado, y que lamentablemente por esta confusión, durante más de mil años, nadie, nadie lo invocó para pedir a Dios. Wow. A ver, a ver, padre, me está diciendo que pasaron cuántos años para que se reconociera a Judas Tadeo? ¿Cuántos años? Bueno, mira, evidentemente la Biblia los reconoce y los que sabían los reconocían, pero a nivel popular la gente estaba tan confundida. Como tu colega ahí que estaba alegando.、Ah, no, que, no es el mismo. Ya, lo había traicionado, etc. Me, la reí de、bueno. padre, me voy a confesar. O de una vez, mire, padre. Ven, no, me, no, no. Dejarlo, pues, perdón, se, se vale, se vale no. desconocer algunas cosas, pero se vale también ir aprendiendo. Claro. Entonces, después de casi mil años,、eh, un poco más, que se empezó a hacer una campaña para que la gente distinguiera entre los dos j u d a s y, sobre todo, los jesuitas. Lo fueron haciendo. Ahora, padre, en toda... ciudad,、eh, perdón, en la Ciudad de México es una,、eh, una cosa increíble cómo se adora a San Judas Tadeo. Lo hemos visto en todos lados. De hecho, hubo una imagen que se hizo muy popular de donde un chico iba en una bicicleta con Judas cargándolo, chocó en un coche, voló el San Judas eh, Tadeo. Eh, pero en Ciudad de México es una cosa increíble cuánto se venera a, a, a Judas, ¿no? Sí, es el segundo lugar después de la Basílica de Guadalupe, y te quiero decir que ahorita, porque este santuario está a unas cuantas cuadras de donde me encuentro yo, ahorita es una, es una marejada de peregrinos、wow. que llegan ahí no solamente a pedir, sino a dar gracias por milagros de que se han sanado de cáncer, que han resuelto algún problema económico, que han resuelto algún problema sentimental, y esto pues, ha hecho que San Judas Tadeo. Se conozca como el caso, el patrón de los casos difíciles y desesperados, quitándole este título un poquito a Santa Rita de Casia, que, que era quien, quien lo tenía, es que ¿no? Sí, tenía mucho jale, Santa Rita, le dijeron, mira, este Judas te va a ayudar poquito. Oiga, padre, lo he visto mucho a San Judas, a los que no, la, no saben quién es, es el que tiene la túnica verde y blanco aquí, y en, el, en la cabeza tiene como un, un piquito ahí. Es, de... una, fl es una flamita, es, ¿verdad? Es, es,、eh, ¿Qué es lo que tiene en la、sí. cabeza? Una flama. Bueno, para reconocer a los santos, tienen algunos atributos, algunos signos. s a n j ú l i s Tadeo va a tener un bastón en la mano para indicar que fue peregrino para llevar el Evangelio. Va a tener una flamita en la cabeza para recordar que recibió el fuego del Espíritu Santo en Pentecostés. Y va a tener un medallón en el pecho para recordar, de acuerdo a una leyenda, que él llevó un retrato de Cristo a un rey de e d e s a Que tenía letra y gracias a su presencia, este rey se sanó. Estos son los elementos para reconocer a Judas Iscariote entre todos los demás apóstoles. Oye, yo lo veo mucho en los negocios, padre. En los negocios lo veo mucho. La gente, ¿por qué? ¿También deja lana o qué? Pues mira, lo que pasa es que cada quien le pide para sus necesidades, ¿no? Hay gente que le pide, por ejemplo, en las cárceles para que salga pronto su caso. Hay gente que le pide cuando va a hacer un viaje. Hay algunos que antes de empezar su programa de radio lo invocan para que crezca la audiencia. Y por supuesto. Hay algunas personas que en su negocio también piden que tengan buena clientela y que no haya ninguna cosa negativa. Oiga, padre, ¿y quién era? Bueno, ya nos d i j o un poquito de él, ¿quién era? Pero es el segundo santo más venerado en todo México, después de la Virgen de Guadalupe. Pero, ¿qué onda con él cuando hablamos de una estatua? Se puede decir como la Virgen que la original está ahí en la basílica. El original que está en algún lugar? Sí, bueno, la, la imagen que se venera más porque en todas las parroquias hay, y en mi parroquia yo también tengo una, incluso la tuvimos que sacar al patio hoy para que toda la gente que pase la, la remire. Pero vamos, la, la escultura más、eh, querida por la gente es la que se encuentra en la iglesia de San Hipólito, una iglesia que también tiene cierto interés porque. La mandó construir Hernán Cortés poco después de la, de la famosa Noche Triste, porque en ese lugar es hasta donde los persiguieron los mexicas, donde tuvieron que salir huyendo los españoles después de una que habían perdido la batalla. Entonces, Hernán Cortés, para honrar a los militares que habían perdido la vida, dijo: Vamos a hacer una capilla en este lugar, y por eso se llama San Hipólito. Pero ahora ya nadie la conoce como San Hipólito, sino la conocen como. La iglesia de, de San Juan h s t a ahí. Estoy viendo que la iglesia es muy simple, pero es una iglesia、eh, como muy clásica、eh, de, de San Hipólito. Y veo que está por acá,、eh, cerca d e centro histórico, ¿verdad?、Eh, está ahí la, cerca de la Guerrero、eh, Cuauhtémoc. Y ahí es donde encuentran a esta iglesia Pasigustan. Están en Ciudad de México. o Viven en la ciudad, pues ya saben dónde ir a, a venerar al que es, se,、eh, parece, el más popular de, to, de todos los.、Eh, San Judas está ahí, padre. Oiga, y entonces me imagino hay muchas medidas、eh, con esto del coronavirus, ¿no? Sí, no se puede entrar sin cubreboca, se trata de que tengan sana distancia, sobre todo porque lo mencionas, es un lugar céntrico, está en contraesquina de la Alameda, en Paseo de la Reforma. Así que esto l o hace sumamente. Cercano. Y por cierto, para los que quieran hacer una visita virtual, yo en la tarde voy a estar subiendo una visita a la iglesia totalmente vacía.、Ah, Estoy preparando、ah, este momento. ¿Dónde le entramos, además, padre? ¿Dónde está su Face? Eh, pero además con dron para que la gente sienta que está l l a n d o hasta eso, este lugar. Yo, ¿eh? Este padre está más actualizado que ustedes, Brody. Trae dron y también ahí te va a meter una GoPro y va a entrar en bicicleta, Brody. No, tampoco, no hay bicicleta. d e m á s si quieren escuchar la v i d a de San Judas, te veo en versión a mi radionovela, también en mi canal ahí la pueden encontrar. ¿Dónde la encontramos, padre? e d d ó n Mi página es Padre José de Jesús. Perdón, Padre José de Jesús Aguilar. Y si no, pues que me manden un correo a Padre j o s e de j e s u s a r a j l c o m y yo les mando el enlace para que tengan esta visita virtual. Y ahí aparece también la oración para pedirle y que después llamen y nos digan: Oiga, si ¿sí、me resultó esta petición. Y ojalá, porque con la fe sí se puede. Padre, gracias, cuídense mucho y ahí estamos en contacto. Que Dios l o s bendiga. Hasta la próxima. Hasta, Hasta luego, próxima. padre. El padre José de、wow. Jesús. Aquí en el show más chido. Como vida. Aquí el padrino. TJU. Hola, soy Luis、Jiménez. y b e b e z Yo y soy Spirit. Invitándolos a que nos escuchen en El p a t El show donde lo más serio es el relajo. s <risa> ¿Sí, e ñ o r Para más información, vaya a luisimenes.com. Y también recuerde que puede escuchar shows nuevos del podcast los lunes y jueves. Y también el resto de la semana nuestros Throwback Episodes. Búsquenos en Apple Podcasts, Google Play, p a r a p a iHeart y Revolver Podcasts. Chido, chido es el podcast de Eras. No hay chocolate. Lo que t ú estás escuchando, estés es en bocas de choma chido. Porque ya q u i e r e tequila.、Yeah. el día de hoy tendremos al papá de Urias, Julio Urias. Hablaremos de Urias, lo que dijo después de haber ganado. Y también el representante de Urias y Valenzuela hablan de Urias,、eh, todo lo que ha pasado con el jugador mexicano de los Dodgers que el día de ayer. Ganaron el campeonato número 7 para Los Ángeles. Lakers campeones, los Dodgers campeones. Y muy bien. Y bueno, terminando los super amigos, ahorita que vienen con Erasmo, tenemos hembras contra machos. ¿Quién se ganará la gorra、ah, más buscada del momento? La gorra con el nuevo logo del programa. Bueno, ya veremos en hembras contra machos. Terminando eso, tenemos esto de los Dodgers y pues tenemos la parodia también, ¿verdad? Del pelotero. t e n e m o s el pelotero. pelotero. Sí, c h o c o a h o r i t a v a m o s con s u p e r amigos. Viene hembras contra machos, muy divertido. Y luego se viene el pelotero. Puro desmadre aquí. Luego el chocolatazo y todo, ya sabes. Choco. e r a s no pone una música así como de, de miedo. Ahí te va. <risa> <risa> Eso es de Super Mario. ¿Es de miedo? Choco. ¿Tú nunca jugaste el castillito donde te caibas al agua, te quemabas o. <risa> Daba miedo? ¿Sabes que ya vete n súper amigos, c o r r e l e e r a s no. And, Primero el saludo. Hola, ¿qué tal, amigos? s c e s s Bien, seguidor de las、sí. gloriosas y maravillosas Águilas de la América. Les invito lejos, a q e se h a g n todos los días el mejor show、oh, de Los Ángeles a e r a s n o、oh, y la、oh, chocolata. ¡Dives ¿tú lejos, tú? papi! ¡Oh, my God! Y luego dicen que son otros. s Señoras y señores, ya están aquí para el hecho más chido de las tardes. Ellos son los super amigos, Don Toño y Don Chente. a y Queridos hermanos, les saludo el m á s r o r r o a toda la gente.、Oh, buenos días, queridos hermanos, porque aquí son días. El horario cambió. ¿Qué es mi caballo, queridos hermanos? ¿También se murió mi caballo? ¡Murió mi caballo, vayo! ¡Cuánto he llorado! De... Ustedes han de decir, queridos hermanos, ¿en qué anda ese rorro ahí en el cielo? ¿Se acuerdan de la canción? ¡Murió mi caballo, vayo! Pues aquí anda conmigo mi caballo, vayo.、Ah, ¡Qué bueno que moriste, querido hermano! ¡Oh! ¡Oh! <risa> ¡Oh! <aguantate. risa> ¡Oh! ¡Oh! h h ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! h o h Uh, También se murió la silla. Aquí la tengo, queridos hermanos. Qué bueno que se murió la silla, si no, te tuviera pelo,、oh, Yo sí sé cantar a caballo, ¿no? Como el, como el Chapo de Sinaloa, queridos hermanos. Oh, oh, oh. ¿Qué es eso de? Pero detrás de la puerta, la verdad es otra. Tú me agarras y me subes y te subes a la otra. ¿Qué es eso? Hay que saber cantar a caballo.、Oh, espérame, espérame. Uh, queridos hermanos les saludo el marrón、Veráme. A verme、oh, oh, oh. ah. uh. ah. chupa limón ah, ah. Uh, uh. Ah. chupa limón ah, ah. arriba Zacatecas ah,、uh. ah. chupa limón la mesa la mesa la mesa que más aplauda le mando le mando le mando la yegua la mesa que más aplauda le mando la yegua Ah, uh, supa d el i m ó n Ah, a r r e é m a n g a a r r e m e m p ú j a l a arremanga la a r r e m p ú j a l a arremanga la a r r e m e p ú j a l a a r r e m a g a la p ú j a l a arremanga la p ú j a l a a r r e m e p ú m g a la p ú j a l a arremanga la a r r e m e p ú m g a la p ú j a l a arremanga la a r r e m a n g a la p ú a r r e m a n g a la a r r e m a Bebé, no andes con nadie, porfa. Bebé, no andes con nadie, porfa. q u é t a l si te robo un beso en tu boca. ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ay, q e e r í a s ¡Uh! Vámonos, ¡Uh! ¡Uh! ¡U ¡Uh! ¡Ay,、okay, oh, oh. oh, no, no, no. <risa> <risa> que tranquila! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! h u e u h ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! h esta linda joven Estoy mirando u h s h canto bonito h u s u canto bonito No como el c h e q u e Peña Cheque Peña, nomás lo siguen porque tiene unos ojos muy bonitos. Muy rorro. Muy rorro, Cheque Peña. Le m a n o un saludo a mi compadre. Ah, ¿cómo no? ¿Cómo lo voy a conocer? Siempre, siempre anda diciendo eso. Ay, sí, lo conocí. ¿Cómo no? El señor t o ñ a Vilano. r Ahí voy para abajo. Ahí voy para abajo. Oye, ¿te c a í s t e de sopetón? Cayí de sopetón, querido hermano. ¿Qué tienes? Bueno,、eh... Y Aquí esperando el día, esperando el momento y esperando la hora que, que Diosito me llame. Y hablé con mis muchachos, mi, mi familia, con Alejandro. Ya le dije a la hija Alejandro que no se ande vistiendo de, de la Catrina, porque se vistió de la Catrina. Escuché, querido hermano, aquí en el cielo nos dejan escuchar la radio una hora. Como en la cárcel. Y escuché la entrevista de Alejandro, crió hermano, donde dijo que le gustaba disfrazarse de De la Catrina. Y había yo a mi hijo Pepe, mi rorro vestido de la Catrina. Ese nomás se viste del Catrín. Qué bueno por ti. Pero ya hablé con él, dijo: No, no, no, yo me disfrazé de Catrín, papá. Y la muchacha de, de, de, de la Catrina. Pero estoy.、Eh, hablé con ellos, les dije que. Que vamos a ver una película. Y junté a todos, a Vicente Junior, el que no hace nada. ¡Ah, qué bárbaro! Y también、eh, junté a mi hijo Gerardo, a mi hijo Alejandro, a Cuquita y a mis, a, a mis nietos. Y vimos l a película. ¿Cuál película vieron, querido hermano? Te aseguro viste la de Lamberto Quintero, donde salgo. O El Moro de Cumpas. No me digas que, que son fan míos, querido hermano. Todas mis películas muy rorro. No, no, no, espérate, tú, Antonio. Vimos la película de La película de Coco.、Ah, ¿Qué es eso? ¡Más <risa> put! Ya ves, por andar oyendo ese programa una hora, ya andas diciendo más put. Mira, yo quise que viéramos la película porque ya me voy a ir como todos algún día. Y yo les dije, miren, para que no me olviden, háganme un altar. Porque en la película te dice que cuando tú te mueres. Ya, entonces, ya, ya, ya, no, ya, ya, ya. Ya sabemos, ya, ya, ya sabemos ya, ya. de qué se trata esa película, querido hermano. Aquí la grabaron en el cielo. Bueno, sí, vi unas imágenes del cielo, ¿cierto? Y bueno, y vi esa película y, y estaba ahí. Y vinieron mis muchachos y me dijeron, especialmente Alejandro, dijo: Papá, quiero hablar contigo. ¿Hubo algún momento q u en e la carrera que me quieras contar algo que te pasó muy difícil? Mira, mi j o Así le dije, hablé como en las películas de antes que hablaba de yo. De la s racada. s Y le dije: Mira, m i j o Alejandro, quiero decirte una cosa. Cuando yo cantaba hace muchos años, me acuerdo que un promotor me dijo. Cuidado, Vicente. Si tiene esa cuquita sola en el rancho, cuidado porque ella ya sabe que tú andas cantando en los palenques y puede ser que ella se ande aventando uno. No. No me digas, querido hermano. Así es, querido hermano. Y yo así le dije: Mira, Alejandro, me dijo ese promotor, cuidado porque. Muy, mucho cuidado porque puede ser que mientras tú estés cantando, Cuquita o la esposa de cualquier artista, sabiendo a qué horas es el palenque o el baile, ellas aprovechan. Y Estaba cantando en el palenque de. de, de estaba en la Plaza México. ¿Se acuerdan del concierto? ¿Cómo no? Claro. En la Plaza México y, y, y estaba yo cantando. Y me dice el güey,、le、dije, voy al baño a, en, a la mitad del concierto y que le llamo a c u q u i t a y que me conteste, y no me contestaba. Y le estoy llamando y llamando, y la gente, oh, tío, espérense, apenas voy a la mitad, nomás que me voy a cambiar de traje, fue mi excusa. Y estoy marcando y no contestaba c u q u i t a Cuquita, y no contestaba c u q u i t a、Cuquita. Entonces, lo que hice, dije, voy a marcar por la undécima diez, diez veces. Y no contestaba, querido hermano. No contestaba, y que le vuelvo a marcar, y contestó: Ay, Vicente, perdón que no.、Eh. Dijo, oye, a ver, a ver, a ver, ¿por qué estás tan agitada? ¿Por qué estás tan cansada? Y me dijo: Ay, Vicente. Es que estaba en el piso de arriba y venía corriendo.、Eh, que diga, estaba en el piso de abajo y el teléfono está arriba y venía a las escaleras corriendo. Dije, ah, ah, bueno, tienes razón. Y ya le colgué y me fue a cantar. Y después dije, ah, qué idiota soy si la casa es no más de un piso. ¡Oh! ¡Qué ¡Oh! sí, hermano! Te、ah. estaban haciendo de chivo los tamales. ¡Oh! Fueron los super amigos. e n el s h o w de las n o y la chocolata.、Yeah. <risa> Ahí está choco, el chocolate. Ahí está regresado, señores. v i e n e hembras contra machos. Márquenle al 1 triple 88742656. ¿Quién se va a ganar la gorra más c h i d a Además, viene el c h o c o l a t a Ah, qué chocolatazo. Ahora sí, andamos a fire. Y después del chocolatazo viene el pelotero. Porque dice que está celebrando el pelotero. ¿Por qué será? No más. Y las historias de espanto tenemos videos y fotos de las historias que nos van a platicar ahora para que vean que en esto no es chiste. Y también vienen más cosas de los Dodgers. Urias habló y también tenemos al doggy más adelante. Es el podcast que estás escuchando, el レ h o のチョコレートのチョコレートのチ e コレートのチョコレート e チョコレートのチョコレートのチョコレートのチョコレートのチョコレートのチョコレートのチョコレートのチョコレートのチョコ Un pollo y、eh, dinos un regalo de bodas común para los recién casados. Una estufa. ¡Una estufa! Eso es. ¡Esa! O sea, no se van a burlar, dijo una estufa. Oye, ¿quién va a llevar una estufa? Aquí en el show más chido por las tardes, Erasmo y la bonita y ratera chocolata. Así. í ¡Eh! Muy bien, bien ganado. Bien g a n a d o Gorra que está nuevecita, el nuevo logo de Erasmo e la chocolata. Y esta gorra, la verdad, vale oro. Es la que voy a regalar al ganador de hembras contra macho. ¿Será s Rosa o será Juan? No sé, pero primero、oh. presentamos a Rosa, que es de Colima. e r a s n o adelante. Ahí va. Ladies and gentlemen, we have from Colima, Rosa.、In、Colima. Ay, que lindo. ¿Dónde es esta tierra? Desde el verde de la sierra al azul del ancho mar. ¡Ay, Colima! Son tan bellos sus paisajes. ¡Qué sus bonito paisajes, es Colima, Choco, y sus cocos! Vas... A、ah, ver, ¿por qué cuando dices、bueno. sus cocos le haces así con la mano como si fueran bubis <risa> grandes? <risa> es que, Choco, no te q u i e r e d e c ir e r asno, pero le recuerdo a una muchacha que es de Colima y que tiene unos cocos. Así. No te p r e g u n t e a ti, ¿verdad? Bueno, ahí la tenemos. Rosa, ¿cómo estás, Rosa? Muy bien, chocolate, ¿y tú? Muy bien, gracias. Pues bueno, así está la bienvenida. Saludos a toda la gente de Colima. Te vas a enfrentar a un ACO. Y、Uy. ojalá y que ganemos las mujeres como siempre, ¿ok, Rosa?、U、un ACO, y se le olvidó decir los limones. Los limones s t á n chiquitos. a h un naco con limones chiquitos, choco! ¡Oh! ¿Eres ¡Un naco con los limones chiquitos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, limones c ja! ¡Oh, ja! ¡No más el otro día h o mire! e a i ja de la chu! ¡Chamoy! ¡Ay, mamá, los de la luz! ¡Ay, p a p a y a la de Celaya! ¡Quiero, merezco y no me dan! n c á l m a t e da la bienvenida ahora al que va a perder ahorita, por favor. ¿De dónde es? Él es de Puebla y dice: puebla es un amor más puto. Me gusta mucho la canción A Puebla de Juan Gabriel. ¿Por algo será? Sí, porque hello, Puebla. Quiere decir、claro. el garbanzo que por el camot e n、sí. o ¡No! ¡No! o m e estás albureando! ¡No! b i e d i j o la s e ñ o r r a a a el g b ¡No! z ¡No! ya se ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! a p r i m ¡No! o p r i m o p r i m o p r i m o p r i m o i ¡No! o l i s <risas> t o i ¡No! ¡No! ¡No!、Oh, ¡No! ¡No! ¡No! o Arriba, o ¡No! ¡No! ¡No! o a o ¡No! ¡No! o n a n o s o ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! o n a n o ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡ c h u l a Y su mole. Chipotle. Uh. Uh. Muy bien. A ver, vamos primero con la pregunta para Rosa en este hembras contra machos. Vamos a ver quién se gana la gorra más chida del mundo. Así que vamos con la primera pregunta para ti, Rosa. Tienes nada más cinco claro segundos. Que yo, porque de, claro que yo, porque los de p u e b l a no sirven. Oh, ay, oh, ¡Ay, ay, ay! Vamos、oh, a ver, vamos a ver. Esa señora es llevada pues con la gente que no conoce. A ver si、no. es verdad. No, no, así tiene que、yo、ser el juego.、No. El juego es ponerlo nervioso. Eso es lo que estás、no, haciendo. No, no. no pasa nada, Juanito. Tú en dale. En cinco segundos, por favor, quiero que me digas, Rosa, en cinco segundos nada más, ¿qué puede causar un accidente de carro? A irte en el celular. Ella dice. Ya perdió. Ya perdió. d i j o dos cosas.、Sí. Ya perdió, ya perdió, no, d i j o tres. Perdió, digo ya. Adiós. Se、eh. perdió. s、ah. perdió. Cero puntos.、Ah. Adiós. Adiós, o、no. n o v o n o v o Era nada más una respuesta, no 15. Ok, el celular, el celular. No tenía Ándele ¿eh? por andar de Alcahueta, de、sí. Arguendera. Por andar de Arguendera, ya anda, ya perdió. Ya, gracias, thank you.、No, no, n o、no、ha perdido, se calman. A ver, vamos con la pregunta para Juan. Gracias, chocolata. Primo Juan. Por eso fui tu amo.、Um... Hoy no me. y a <risa> ya, ya déjame. <risa> ¿Eres, Eres mi fan, ¿Eres mi fan? <risa> Ya mándele un correo electrónico. Tu fan, number o n A ver, doña Chayo, espérenme. Juan. No me llamo Chayo,、oh. me llamo Rosa. <risa> sí, sí. ¿Qué puede causar un accidente de carro? <risa> que físele, vaya, no lo pido. Bueno, doña Rosa, usted tiene que callarse, por favor. No, y calma, Ay, no, tampoco s e a a por eso me caes mal. No dejó de escuchar lo que dijo el señor. Primo, en cinco segundos, dinos que causa un accidente de carro.、Uh, ir distraído. Ir distraído, Choco. e la r u O sea, Rosa dijo una respuesta, estuvimos alegando que si dijo tres, cuatro. Ese tiempo era para que Juan estuviera pensando cuál iba a ser su respuesta. Viene la pregunta, la interrumpen, más tiempo para pensar la respuesta. Le preguntamos y el señor todavía no tiene la respuesta y sale con. Eres distraído, ¡Qué distraído! ¡Qué pobre! O sea, están viendo. Doggy, las respuestas, por favor. Muy bien, Choco.、Eh, ir en el celular está en primer lugar, pero la señora dijo como 20. Después que ir besándose, que ir metiéndole a la mano no sé dónde. Pues ahí anda la señora por calenturienta. Cero. Cero, en, punto. El、eh, número dos, Choco. Calenturienta. Y e c o n o c e s Qué bárbaro. ¿Cómo no? Dijo que le andaba viendo los limones al señor. ¡Ah! En la número t r e s c h o c o en la número tres, ir borracho o borracha, eso también causa un accidente automóvil. Y cuatro, exceso de velocidad. Él no sumó, ella iba a sumar, pero como le gusta hablar de más, no se. Cero、no. puntos dea. Pero, pero、oh. si、sí, hola, no hombre, le gusta hablar de más, pero si、sí, hola, doggy. j <risa> Mire, vamos por la otra. Cero a cero, ¿verdad? Sí. Ah,、oh, mira, no va a robar. Démele un aplauso no, no a la c h i c o No voy a robar ganancias porque yo siempre sigo las reglas. Soy una persona, un ejemplo a seguir en la comunidad. ¿Ok? ¿Cuándo nos manda la despensa del PRI? Es más, Michelle Obama me llama a mí para ver cómo hace n las cosas. Ay, ay, ay, ay, ay. Ya nos a n a Edwin. Muy e n vamos con la pregunta siguiente. Primero para ti, Rosa, en cinco segundos contéstame solo una respuesta. Cinco segundos y dice: ¿Cómo identificas a un alimento que está echado a perder? Ya, h í está sentado. ¿Por el sabor? Ella dice: por el sabor. Oye, déjala que siga diciendo más cosas, Choco. Noguilla, cállate. Ya me estás cayendo gordo, ¿eh? u Sí, a mí también. A mí también. A ver, Juan, en cinco segundos, Juan,、sí. ¿cómo identificas un alimento que está echado a perder? Piénsalo bien. Por el olor. Por el olor, muy bien. n、yeah, e e s o Por el olor. Ok, ¿cómo identificas un alimento que está echado a perder, doggy? Bueno, fíjate que aparece en cuarto lugar con 20 puntos el color. Una vez el color de las cosas, dices, ah, ya está echado a perder. Ah, sí. En el tercer lugar, con 25 puntos, está fecha de caducidad, que es el, creo yo, el más viable para saberlo, pero hay cosas que no tiene. Pero número dos, número dos, con 33 puntos, la señora dijo el sabor. ¿Y qué creen, señoras y señores? 33 puntos para las hembras. 20. El sabor, es el sabor, Choco.、Oh. Así de simple, ganando 33 a 0, cómodamente, como cuando ponen un post. Así, cuando dicen así, pues, normal, ¿no? Que, que, que, nada. Qué, qué, qué? agua、nah. de. Número uno. En la posición número uno, Choco,、eh, déjame decirte, pues, con 40 puntos el olor. Estamos ganando 40 a 33.、Eh. ¡Machos! Vamos, vamos, vamos. ¡Machos! ¡Machos! ¡Machos! ¡Machos! ¡Machos! ¡Machos! s v a m o s ¡Machos! s m a c e o s t o n o s e v a a q u e d a r así y r e g r e s a m o s r e g r e s ¡Machos! ¡Machos! ¡Machos! ¡Machos! ¡Machos! ¡Machos! ¡Machos! ¡Machos! ¡Machos! ¡Machos! s m a c o s ¡Machos! ¡Machos! ¡Machos! s m a c h e s m a c h e s m a c h e s ¡Machos! ¡Machos! ¡Machos! s m a c h e s t a s h o s m a s h o s ¡Machos! ¡Machos! ¡Machos! ¡Machos! ¡Machos! ¡Machos! s l a c h o s ¡Mach! ¡Mach! ¡Mach! ¡Mach! ¡Mach! ¡Mach! ¡Mach! ¡Mach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 Bueno, Rosa, que está participando, está en San Diego. Saludos a la gente de la Invasora allá en San Diego, a toda la gente que nos escucha en Tijuana. ¡Bravo, bravo! Saludos para ellos. Rosa, vamos,、eh, tenemos que recuperarnos. El marcador es 40 a 33. No, no son muchos, 7 puntos. Podemos ganar todavía, Rosa, ¿ok? Muy bien. De hecho, t o l u d o s a l a g e n t e d e San Diego, pero también saludos a toda la banda que nos escucha en Los Ángeles, porque de ahí está llamando a este primo y ahí te va la rolita、no, no, no, no, no, no. grande. I, I was born in East Lemon. I was born in. chuladas. Por cierto, felicidades a toda la comunidad Dodger, a la Dodger Nation, a toda la gente de los Dodgers que el día de ayer fueron campeones y muy, muy importante lo que hicieron los mexicanos, entre ellos, obviamente, el señor Urias de Sinaloa y los Dodgers ganaron. Bien, muy bien, Choco. eres bonito cuando dices Dodgers. Gracias. Tus labios te den muy coquetos. Dodgers Nation. Ay, bebé de luz. ¿Quién te enseñó a tocar la trompa? ¡Cállate! Veo que un naco te diga eso, es como un acoso sexual, ¿no? Si es alguien guapo, dices tú, ojo,、oh, gracias. Bueno, guau. Ay, no, qué horror. Vámonos, Choco, con las preguntas. Y primero va la pregunta para Rosa en cinco segundos. Rosa, dime, si ¿sí、el perro hace wow, wow, ¿cómo hacen otros animales? m i a u m i a u Choco dijo m i a u m i a u Muy bien. Juan, si el perro hace wow wow, ¿cómo hacen otros animales? ¡Uh! ¡Uh! ¡La vaca! Eso es todo, él dijo la vaca, Choco! o、uh, o y e、eh, pues lo que hay que decir que las respuestas tienen que estar como están aquí, ¿verdad? Siempre lo hemos dicho. Bueno, en quinto lugar dice: si el perro hace wow wow, dice en quinto lugar, el pollito hace piu piu. En cuarto lugar, la cabra hace me. En tercero, el gallo hace kikiriki. En segundo, la vaca hace mu. Y en primero, el gato hace miau miau. Lo raro de esto, Choco, es de que el Brody suma 32 puntos, ella ningún punto, porque ella dijo, nomás l i z o mu, mu. Pero nunca dijo que era la, la vaca, podía haber sido el toro, el becerro. Por lo tanto, los, ma, los machos, 40 más 32, 72, se quedan a 33. Oye, Choco, pero、a、creo ver, que. Ver, no, yo ver, tengo que. s a c o el na, bar. No, no, no, no, no, no, no, Ella dijo, miau, miau. Dígame qué maldito animal, otro que no sea el gato, hace miau. Un perro, bilingüe. e o y e i s a El rato, ratón. ¿cómo? ¿Cómo que la madre, el garbazo n hace miau? u、oh. Tú c á l l a t e güey, tú y、no、a s u m a h ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! h u h ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡ Ella suma los 35 puntos, él suma los 32. ¿Cuál es el marcador? ¿Tú, labios de pescado muerto? El marcador en este momento. ¡Los machos, 72! Las hembras, 68. ¿68? A 72. ¿Cómo te quedó el ojo, mija? Por cuatro puntos. A mí no me digas mija, tú, buchona. <risa> Siento que toda la gente que dice mija o mijo son buchonas, que Este, También es buchona si se pintan la manita de un oso en la bubi. <risa> una garrita. Una garra. <risa> ¿Qué tal la mariposa atrás de la espalda? ¿Baja? ¿Este q u é tal el, el famoso ahorita en el tobillo? Ya dejen eso. Vamos con la última pregunta. <risa> Aquí por cuatro puntos nos llevan los machos. Vamos con la pregunta. Y la pregunta es la siguiente. Primero para ti, Rosa, en cinco segundos, solamente una respuesta. Menciona un espectáculo que ves en un teatro. ¡Ay, caramba! ¡Se acabó el tiempo! ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Cuac, cuac! ¡Cuac, cuac! ¡Ay, caramba! a c a r a m b a calamba! No, ya, señor. ¿Una comedia? Dijo ella una comedia. Muy bien. Ok, si quiere, ¿este era para el concurso de hoy o para l a siguiente semana? Doggy, d é j a d e ser así de. Qué, qué feo. Ahí para Navidad está bien. Qué feo, de verdad. A ver, vamos con la pregunta: a ver para este, a ver si es muy abusado. Primo, mencione un espectáculo que ves en el teatro. Ah.、Um... Uh, un, bueno, se acabó el tiempo, gracias por、payasos. haber participado. Payaso eres tú, se acabó el tiempo. Nada de nada. Bueno, es se falla.、Acabó. Bueno, ¿es en la radiodifusora、ah. o qué? Sí, señora, estamos jugando.、Acabó. Ok, bueno, pues ya lo saben. Señoras, señores, se acabó el tiempo. Una de falla. Él dice una de payasos. ¿Qué es una de payasos? Esa es Ma. Oye, esa Ma. <risa> <risa> <risa> Ese vino. Se vino a pasar este cuate estas horas, c h a v a Es que tú lo pones nervioso.、Uh, muy bien, a ver, ma,、eh, necesitamos cuatro puntos. A ver, Doggy. Muy bien. Ella dijo: ¿Qué fue la respuesta de la señora? Ella dijo: eh, un, eh, Una comedia. Una comedia. Una, una comedia. Ella suma 17 puntos, choco. Ustedes ocupaban cuatro. Y no hay nada de payasos. O sea que ustedes,、uh. ustedes ganarían. El único problema es de que la señora se tardó media hora. Y por lo tanto, g a n a m o s l o s ¡Machos, señoras y señores! ¡Bravo! ¡Ganamos! ¡Mira la cara de la ¡Ah, Choco! o m a c h o c o q u é pasó, Choco? Choco? Pasó, Choco?、Ah, Choco. Es que la, se la señora Arguendera se acabó todas las palabras que iba a hacer temprano. ¿Por qué le dice señora Arguendera Rosita? ¡Qué bárbaro、no、eres! ¿De dónde Ay, llama Rosita? De aquí de San Diego. ¿Qué, ¿Por qué tiene una cobijita en sus es, piernas,、eh, dice el doggy? De San Diego. ¿no? ¿Cómo que trae una c u b i t a en, en la pierna? ¿Por qué una, porque, una porque cobijita? Estoy, estoy esperando al doggy para ponerle la cobijita. a Muy bien, oye Rosa, pues ni modo será para la siguiente ocasión. Gracias por escucharnos y llamarnos. Y bueno, tú no cuelgues, Juan, que ahorita te van a tomar los datos para que te manden la gorra. ¡Más chida, Choco! o、ah, yeah. La gorra más chida para que la presumen el jale en todos lados. Es la gorra del momento. ¡Ya regresamos! Señoras y señores, porque regresando tenemos el cho ¿Qué chocolatazo. No, y si quieren hacer más chocolatazo, nos pueden llamar ahorita al 1 triple 8 8 7 4 26 56. Viene el tremendo chocolatazo. Después del chocolatazo vienen los super amigos, ¿verdad? Los super amigos,、ah, don、bueno. Antonio Aguilar y don Vicente Fernández. Terminando los super amigos, tenemos las historias de historias que nos ponen los pelos de punta que. Van a ver lo que tenemos. Es más, tenemos hasta pruebas de lo que nos van a platicar, videos y fotos para que vean que esto no es、eh, puro choro, como dicen acá. Y tenemos, obviamente, las parodias, tenemos bien el doggy y mucho más regresando aquí en el c h o d r a de la, la Chapultepec. Es el podcast que estás escuchando, el show de a n d y Chocolate, el podcast del de show a c h i n o todas las tardes. El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de a n d y Chocolate no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. El asno y la chocolata presentan. ¡El chocolatazo! ¡El chocolatazo! Muy bien, nos vamos con el chocolatazo a Chiapas. Tenemos a Rubén. Rubén, ¿cómo estás? Estoy bien. Rubén, el chocolatazo se lo vamos a hacer a Aurora, quien es tu novia desde hace dos años. Sí, van hace dos años. ¿Tú también eres de Chiapas? No, yo soy de Haití, vivo en, en Tijuana. ¿O eres un haitiano viviendo en Tijuana? Sí. ¿Y le vas a hacer el chocolatazo a Aurora que está en Chiapas? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque llevamos casi dos años, ella nunca me presentó su familia, fui a ver a ella en Chiapas y no me ha presentado su familia. Y ella, ahorita, ella quiere venir a vivir conmigo en Tijuana. ¿Y a ella la conociste en el Facebook o dónde? Yo conocí a ella en, en Facebook. ¿En Facebook? ¿Y la fuiste a ver en persona por primera vez? Hace tres meses? No, yo conocí a ella y conocí a ella en Facebook y después marcó a ella, encontró a ella en Chiapas y yo vivía en Chiapas en diez meses. En Chiapas, vivía diez meses en Chiapas, siempre ve a ella, pero ella nunca me llegó a, a conocer tu familia. Hasta yo abandoné a ella y vine aquí a Tijuana. O sea que la conociste en Facebook, ahí en Chiapas, estuviste con ella diez meses y después te vas a A Tijuana, pero nunca te presentó a la familia. No será porque tiene a otro, eso puede ser. ¿Y cuánto tiempo tienes viviendo en Tijuana? Ahorita voy a tener 11 meses aquí en Tijuana. Y ese es tu nombre, de verdad, Rubén. O cuando llegaste de Haití a México, te lo cambiaste. No, así es mi nombre, Rubén Agustín. Rubén Agustín, y cuál es tu primer idioma, criollo. Y segundo es francés. Tu primero es criollo, Sí, y segundo es francés. y francés, muy interesante, Rubén. Bueno, vamos a. A llamarle Aurora, que es muy raro que no te presente a la familia después de dos años, ¿no? Sí. ¿A qué se dedica ella? Ella es escarera. Oye, primo, entonces si tú eres de Haití, eres de color. Sí. No, p o e la s de traer bien feliz a esta de chapas, has de estar bien pesado. <risa> sí, así es. s c o n a s í con Aurora, por favor. ¿Sí? ¿Me escuchas bien, Aurora? Sí, dígame. Perfecto. Bueno, mira,、eh, nosotros te llamamos de una compañía de chocolates. Tenemos una promoción. No sé si tú estás casada, tienes novio, algún chico que te guste, alguien especial, Aurora. Nosotros le mandamos unos chocolates en forma de corazón totalmente gratis. Es solamente una promoción. ¿Tú tienes a alguien a especial a quien te gustaría que se los enviemos? No, gracias. ¿No tienes a nadie especial, Aurora? No, gracias. ¿Tal vez algún amigo especial? No, no, gracias. No e s t o y i n t e r e s a d a en n a d a Gracias. Como te decía, los chocolates. Los chocolates son totalmente gratis, están muy ricos, es solamente una promoción. No, gracias. De plano no tienes a nadie especial. No. O sea, no tienes novio. Es algo que no. Muy bien, Aurora. Oye, ¿y Rubén no es especial para ti? ¿El no es tu novio? No. Yo estoy、uh... Tres días de donde él está. Sí, pero si yo tuviera a l g u i e n especial, no me importaría dónde esté. Yo le mandaría los chocolates, ¿no? Ah, ok. Sí, claro que sí. Yo, de hecho, estoy yo por, por ir en diciembre. Ok, pero tú me dijiste que no tenías a nadie especial. Entonces, sí tienes a alguien especial. Sí. <risa> p u Es es que sus preguntas no son concretas. ¿Cómo lo、no、voy a saber? O sea, estoy diciendo que no tengo a nadie aquí en Tapachula. Bueno, nunca especificamos si tenías a alguien en Tapachula o no. Simplemente si tenías a alguien especial, nosotros le podríamos mandar los chocolates. Pero bueno, aquí te lo paso. Estuve escuchando la llamada. Adelante, Rubén. Sí, h e e s t a d o platicando con c h o c o l a t e s sobre nuestra relación que llevamos casi dos años juntos y nunca me ha presentado su familia. Por eso yo quería saber por qué o sea, lo quieres esconder. Cuando... Qué escondí para mí. ¿Por qué lo escondes ante tu familia, Aurora? Pues nada, estoy a tres días, no manches, ya hablé contigo sobre eso. Oh no! Pero el que estés a tres días de donde está él no tiene nada que ver con que le presentes a tu familia o no. Es que como el Rubén es de color choco, yo creo que la Aurora tiene miedo de que no lo quieran, ¿verdad, Aurora?、Eh, <risa> yo ya hablé de ese tema con él y le expliqué mis motivos. Desgraciadamente, pues él no los entiende. Y pues ya quedamos de que yo llego ya. En qué? Un mes y hablar más a fondo ese, ese tema. No, cuando llegues de c h a p a s a Tijuana ni van a poder hablar, este vato no te va a dejar bajar de la cama como por tres días. n a <risa> <Nah. risa> Van a tener tanto sexo de que esta se va a ir ya chapas y cuando vaya en camino va a decir: Ah, se nos olvidó hablar de lo de la familia.、No. A ver, ya en serio, Alborora, ¿tú crees que tu familia va a rechazar a Rubén porque es de color?、Eh, podría ser también algo así. De hecho, pero yo también no he tenido, o sea, yo he ido, he viajado, no sé por qué d u e r e de mí, yo he viajado para allá, he ido a verlo, entonces, o sea, yo creo que si cuando no te interesa c n m o persona no te mueves. Ni、sí, eh, p o r irlo a、ver. o sea, no sé por qué él no lo entiende. Sí, pero también este vato es un morenote, tú vas por tu dotación a Tijuana. A que la surtan, le llenen el tanque. n o n o n o n o Estamos en un lugar que, donde lo que más sobra son personas, se podría decir hombres. Sí sobrarán hombres, pero como este así de patón para que vayas de Chapas hasta Tijuana es por algo. n、nah. a <risa> A ver, Aurora, entonces sí te da miedo de que tu familia no lo acepte porque lees de Haití? ¡Ajá! ¡Oh, no! ¿Pero ya son dos años de relación?、Eh, bueno, estamos por dos, cumplir dos años ya, s o d r í a decir a distancia. Y sí, también le mencioné que es un motivo, la familia. ¿Tú crees que en tu familia lo discriminen por su color de piel? Sí, de, de hecho, ya le mencioné que también dependo de eso. Entonces, este, por ahí va la cuestión. Por ahí va la cuestión. ¿Y a tu familia qué le dices? Si vas de c h a p a s a Tijuana, ¿qué les dices? ¿A dónde vas? s í yo tengo que salir a hacer a l g o n o sé, algo de, de trabajo o, o algo importante que tengo que hacer. ¿Tú vas a volar de c h a p a s a Tijuana? ¿Quién paga el viaje? ¿Rubén o tú? No, b u a n d o yo viajo, pues yo lo posteo. Cuando él viaja, él lo postea. A a m o sea, s porque pues, va, yo voy bien y él bien.、Pues, okay. O sea, Rubén, que te quede claro que ella sí te quiere y te ama, lo único que le da miedo es de que la familia de ella te rechace.、Okay. Rubén, ¿y qué opinas de que la familia puede ser que te rechace porque eres de Haití, por tu color de piel? ¿Eso te pone triste? Yo no. El problema es que también, también a él le cuesta comprender algunas cosas, porque yo le he explicado y todavía le falta comprender muchas cosas. Porque ahorita le, le dicen algo y también le cuesta también a él comprender lo que yo le quiero decir. También existe también ese tema. ¿Te refieres a que él no entiende muy bien español? Ah, es, sí, exactamente. Pero ya yo hablo español casi bien clarito, como el agua de coco. <risa> Oye, t u agua de coco, pero si、sí、entiendes de que ella lo que tiene miedo es a que te rechace la familia, bueno, es eso que ella me dijiste. Pero mi duda es: yo sé que mi duda es que, que está en el, en el pensamiento que ella tiene, o sea, tiene marido, algo así. Por eso. No, no, no, no, no, ay Dios, se lo he dicho varias veces que no es eso. Aurora, ¿tú lo quieres y lo amas mucho a Rubén? Claro que sí, claro que sí. Yo ya le dije, no sé por qué él sobre. Y ese ha es sido el tema s i e m p r e de que no cree en lo que yo le digo. Y si tanto lo quieres y lo amas, ¿por qué no hablar con tu familia y decir, este es el hombre que yo quiero y amo? o q u Eso. Ay, Rubén, tú todo ú t lo ves fácil. Pero bueno, este, estoy trabajando y voy a tener que colgar la llamada.、Mm, eso sí está raro, Choco, muy raro. Pero bueno. <risa> wow. Bueno, pues ahora entiendo a Rubén. Pues ahí está, cuídate mucho, Aurora. No, s é gracias. Oye, Rubén, pues creo que quedamos en las mismas, ¿no? Sí. Digo, si tanto te quiero y te amo, y ya tengo dos años de relación contigo, ¿por qué no presentarte con la familia? Pero pues bueno, pues, cuídate mucho, Rubén. Muchas gracias a ustedes. Rubén, y llegaste de Haití hasta Tijuana. ¿Qué te dedicas ahí en Tijuana? Yo soy albañil. Ah, chido, saludos a todos los albañiles de Tijuana. Ahí estamos, Rubén. A ti, igualmente.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 l、eh. oh, l embarazada。 En la pancita y la otra mano arriba, ahí viene, ahí viene, pelotero. Pero q、no, u, -u, -u, -u, -u, -u, -u. é bonito, bonito, sabroso. Pelotero, ahí lo vi, el pelotero. Ese pelotero. v á e v e pelotero. La cintura y los hombros, igualito. s q u e l o s cubano. s Pero q u é bonito, sabroso, b a i l a n d o m a m b o los mexicanos. Oye, ¿qué he pedido que me pusieran esta canción el día de hoy? Porque, porque los doy, son s c a m p e o n e s de b é i s b o l Y ustedes saben quién fue el último que tiró la última pelota. ¿Quién? Qué guardadito la tenía. ¿Vieron, es, ¿vieron esa zulda? Sí. Ustedes han de preguntar, ¿pero de dónde viene esa zulda de u r i a Ustedes han de decir, ¿de quién es hijo u r i a Yo nomás quiero que vean este. Voy a lanzar una pelota. Aquí tengo una pelota. A ver. Ay, güey, ¿ese es de las chinas? e r a n o e r a n o Mira, toca la pelota. Estas son las pelotas profesionales, chicos. Con la pelota que jugamos en la Grande Liga. Mira, toca la. Acaríciala, como dice el, el, el hombre ese. Acaríciala como se acaricia la novia. Mira. Oye, acaríciala. Pero se siente como que está calientilla, ¿no? Mira, chicos, si、sí, está calientita, porque aquí la trae en la bolsa, hermano. ¡Ah,、uh, ah no、maestro!、Eh. Oye, c h i c o p o r dónde la voy a tener? Mira, dale la vuelta, tú. ¿Qué dice ahí? Fernando v a l e n z ó n ¡No! ¡No!、Ah, ¡No! Me la firmó Fernando Valenzuela, esta pelota. Yo,、eh, él tiene cinco pelotas. ¿Firmadas de él? Firmadas mías, chicos. ¿Qué te pasa Oye, <risa>、eh, yo te voy a pasar una tuya y una mía. Bueno, esta pelota, quiero que t ú verano la agarre. Tócala. Nunca agarró una pelota de del, del bueno, chicos, ahora p r é s t a m e l a porque voy a lanzar. Vean el video de u r i a Quiero que ustedes vean el video de u r i a cómo lanza. Ahí está, el c h i c o como está lanzando. v e a el último campeón, los d、ah, o y p e como que se le va a romper el brazo. a l p a n z o a ti te gusta mucho esto ser catcher. Ponte tú ahí de rodillita, chico. No, pero no tengo guante. Que ¿Tú Que nunca has necesitado guante?、Ah, te la voy a <risa> lanzar despacito,、pero、chico. Estamos... Ah, bueno, pero despacito. A ver, ¿tú no tienes guante? No tengo guante. ¿Tú nunca has conocido un pelotero preparado? p e r m í t e m e tantito. <risa> ah, no mames, trae guante, mira. <risa> no mames. ¿Tú sabes de quién es esta manilla? ¿Quién me la dio? s e g u r t e s u e n a un hombre! A ver, dime. ¿Valenzuela? No, c h i c o Dime. No tengo ni idea. ¿No tiene ni idea?、No. Tú miras c u á n t o años s cuántos años tiene este. s o c h a s o c h a Chicos, tú estás loco. Este, este, este guante. Babe Root. ¡La verdad! Me lo regaló. Mira, lo tengo intacto, c h i c o Este es、no, una casa de, de, de, de, de apuestas. Claro.、Yeah. Me la regaló por ser el mejor creador de niño pelotero. Pero mejor lo voy a guardar, no lo voy a usar、ver. aquí. Este de Babe Ruth. Te voy a sacar este otro que tengo aquí. Mira, chico. Ese debe ser Oye, de Mike de... Sosha.、Wow. Sí、ah, no, está chido ese. ¿Tú sabes quién me dio este guante? ¿Quién? ¿No sabes quién me lo dio? No. Six、sí, Sex. Él era, él era negro y se volvió blanco. o、no. m i c h a e l Jackson? ¿Cuál Michael Jackson, chico? ¡Ja, <risa> j e s t á hablando de Sammy Sosa. Ah. Ah, Sam. Ese chico ese me lo regaló. Era, era, era negro, se volvió blanco. Pero voy a guardarlo porque también lo quiero mucho, me j o r v o y a usar otro.、Ah, ya, ya, ¿tú ya. Más ya. quieres presumir tus guantes, güey. Oye, pero ¿cuándo no s hemos ofendido tú y yo, Erano? Erano. A ver, chico, perdón, pero, pero yo vengo aquí al programa. A mí nunca me han pagado nada para yo venir a este programa, para que tú me digas, güey. Nosotros los cubanos lo tomamos de una, una manera muy ofensiva, chicos.、Eh, no sé, no, que, no sé. Perdón, pues, ya saqué el tercer guante. Nos, nos, nomás nos vienes a presumir, pelotero. Tengo el guante de Babe r u t h Tengo el guante de Sammy Sosa. Tengo el bate de Sammy Sosa en mi casa.、Ah. Ese sí no te lo voy a traer acá porque ustedes van a decir: ¡Ay, qué rico el guante! Lo conozco. <risa> voy a sacar este, este guante que tengo guardado aquí. A ver a, pero, ver, a ver, a ver, a ver. A ver, pero que m e ¡Ay!、Ah, es, ¡Oh! ¡Está chido! A ustedes les suena un nombre de beibolista que dice. ¡Mark Maguire! No. ¡No! ¡Mark Maguire! Así me lo. ¡No lo quiero, Mark! ¡Take it! Me d i c í take it, pelotero, I want you to have it. Quiero que tú lo tengas. ¡No, Mark! La s cosa s que yo tengo me la s han dado a mí. Yo no la ando pidiendo. Que, ¡Oye, Que que me lo dan! ¡Que tú, chico acá! Bueno. Quiero yo usar hoy el guante de Marma Wire. Te ver, lo voy、préstamelo. a prestar a ti, Galbanzo. A ver, présteme, e v e Te lo voy a prestar a ti. A ver, ah, e s i d o Muy bien, ahí、oh, está. está este ya, como que. Ah,、oh, está perro este. e s e pelotero, y e s e bate. e r a n o tú no puedes estar ocultando ahí mi cosa, c h i c o Deja ese bate ahí, c h i c o <risa> No, pero está chido. ¿Por qué está tan livianito?、Oh, bueno, está、ese. livianito porque tiene colcho.、Oh, y、uh. si tiene colcho es porque es de. ¿Ustedes saben? De colchal. De b e r r y Bones. s n、no. o、oh. El, el bate de b e r r y g ó n Por eso es que tiene colcho, chico. Pero no lo. Esto es, escóndelo. Es, es el bate de la discordia. Ese bate. ese bate <risa> lo, lo metió a muchos problemas. No, no deja ir. No, no lo toque. g a l v a n z o Híncate ahí. Ten, ten en este momento el g a l v a n z o tiene guante de m a g m a g u i r e Oye, pero me yo, me yo te siento te que soy como comentarista de, de béisbol, ¿no? A pues, ver, ahí lo tiene m a g MacGuire. En este momento se está hincando. El galbanzo se está es hincando,、tío. chico. Bueno, le s a l u d a aquí el pelotero. Mucha gente pregunta: ¿quién es el papá de u r i a ¿Por qué u r i a lanza de esa manera? ¿Cómo es que u r i a tiene una zurda imparable, chico? Bueno, hay que decodarlo, dijo el mismo, el mismo. Muy bien, ahí está, chico. Ahí, ahí, no te muevas, porque voy a pichar con, con ganas. Ustedes h a c e n mucha broma, no van a h a c e r una broma. Aquí no metas nada porque puedo volar la, la. Muy bien. A ver, chico, ¿puedes poner los cojines aquí? Lo cojín del ahí, ponlo, ponlo aquí. ¿Y eso para qué?、Pongo. Necesito la almohadilla porque tú sabes que un pitcher. Ustedes saben, chicos, que un pitcher no solamente ve el, el, el, el, el guante del cache. Chicos, tienen que aprender ustedes de b é i s b o l Cuando uno es pitcher, lo que t a l un lado de uno es la, la tercera base, la primera base. Una forma de dirigirte. Ponme otra almohadilla ahí, chicos. Allá, güey, del otro ahí, lado. Ahí, ahí, ahí está bien. Muy bien. bien. ¿No、Pone el video、sí. de Uría. Pone el video c o m o lanza Uría. A ver, ahí、ah. está. Ahí, í n ¿no? i Ni, no, ni、sí. batió. Muy bien, c h i c o c ó m o va a batear? Tú estás viendo. Aquí voy. Oye, así está en algoncito pelotero.、Uh. Chicos. Chicos, soy de Cuba, tengo carne, tengo mucha proteína. No te haces una careta, porque ¿qué tal si te equivocas y me revientas lo, la, el hocico? Bueno, h e r a n o busca una careta que está ahí.、Ah, no, ver, ¿Ustedes conocen a un c a c h e llamado Altuve? ¡No! ¡Eso <risa> Altuve! <risa> Joder, chicos, todos todo los peloteros me conocen a mí. Altuve y yo. Hicimos la seña para robarle a los Dodgers con, con los astros, pero no quiero hablar de eso. Ver, no quiero sí, hablar、no, del、no, colcho, no quiero hablar de cosas negativas. A ver, venga. Ahora sí, Calpanzo. Siempre te veo hincado con el dog y ahora te veo hincado aquí. Ni una sorpresa. Por eso ya、no、se me duermen las piernas. Cállate, chico, ya concéntrate. Muy bien. Ay,、no. a y n t a hijo de. No. A ver, a ver. Ese es igual que Urias. ¡Ay, no、ah, manches! Es la misma pose, todo. Oye, pero si、sí、me. Pone el video otra vez. Ahora, ahora ve los dedos de Uría. De h a l l e un close-up. A、ah, v e Un close-up a los dedos de Uría. Ven a c cómo se agarra la pelota. Viéntame la g a el m a n z o A ver, ¿qué está? Es bien. Vean esta pelota. El dedo va aquí. El dedo va acá.、Oh, en las, en cuando la... tú lanzas, c h i c o ve la mano donde va. Justo cuando tú sueltas, ve los dedos. Oh, Eso oh, le da la culpa.、Curva. Y es justo, c h i c o Aunque bueno, esta fue、también. una recta. Otra vez, otra vez. Muy bien, chicos. m i a ve los dedos, pon la i í y hablito. Pero, ¿qué bola está agarrando tú, chicos? <risa> dale, dale, a ver, dale. Muy bien, chicos. Esta es la culpa que hizo a todos los mexicanos hoy no hablar de baseball. Hoy, chicos, el pelotero de nada mexicano les, les he dado. Un gran pelotero a la Grande Liga. ¡Ah! ¡Tú eres el papá de Uri! No, ¿de verdad? Mira, c h i c o Yo el otro día vi una entrevista del papá. Del papá, según. De Uriah. Me da mucha tristeza, c h i c o Porque ese hombre, él cree que es de él, es Uriah. Y no es. c h i c o Pues ahora, la mujer, la mamá tiene una sangre muy pesada, no alcanzó a agarrar mi color. Y cuando supieron que venía así de color, lo empezaron a descolorar tantito. Sammy Sosa le prestó la, la cremita. Sammy Sosa dijo, oye, va, le dijo, oye, Sammy, Sammy, chico. Necesito una cremita porque allá en Sinaloa, allá en, en la higuerita, en la higuerita Sinaloa, nació un, uno de mis niños y va, viene morenito. Dijo, oye, ¿qué quieres que haga? Le dijo, no te hagas, tú soltó, está usando ahí la crema esa para que te pone de color. Y ya e n t o d o s la d o s l ó Pero Uría, mi j o de verdad es un gran orgullo, un gran orgullo para nosotros. e、eh, s t o es un campeonato cubano, pero ellos quieren decir que es mexicano, u n a e x c l u s i v a para el programa de la c h o c o l a t a Quiero decirle yo que yo, a Uría, yo me acuerdo cuando llegó el Chico. Su mamá me dijo, yo, me acuerdo cuando su mamá llegó y a cuajó, dijo, ya cuajó. Y dije, pero que no se entere el, el hombre, porque tú sabes, la gente sinalo, la gente brava, y que no, no quiero ningún problema con ellos. Yo, mi única intención, chicos, a todos los mexicanos quiero pedir una, una disculpa. Yo, lo único que quiero es que tenga un pelotero como, como u r í a Yo, ojalá no sea el primero, chicos, yo. Y es o yo... Tranquilo, pelotero, tranquilo, no te pongas、no. más. Tu hijo ganó un campeonato. No quiero que lo vuelvan a repetir, chicos. Yo no me lo dije una vez, no, que ya no se vuelva a repetir. Por respeto a la familia, respeto a la mujer. La... Cuando me dijo. Ya nació, yo, chicos, yo, sent... <risa> yo sentí. chicos, que, que había nacido, c h i c o Y ustedes no van a creer conmigo, pero uno tiene el feeling. Cuando ya nació, chico. Le dije, mándame una fotito de su mano, la izquierda. Le digo, p e r u t o cómo sabe s que aquí es que me ha hecho el zurdo. Le digo, mándame la, mándame la foto, yo sé lo que te digo. Mira lo que tengo en mi cartera. No, no.、Ah, la foto. Ve esta foto. No, ve la foto. Oye, pero la manita es de un morenito. Te estoy diciendo, chico, la crema de Sammy Sosa sí funciona. Bueno, llore, s pelotero. Cuando los problemas del ojo, todos esos problemas que él tuvo, chicos, yo, yo sufría mucho porque no podía estar ahí. Julio, chiquito, yo aquí estoy aquí todo contigo, pero mira, la vida ha dado vuelta s y ahora está donde debe estar. ¿Cómo le decía a mi Julito? Julito, Julito mío, Julito, Julito mío, le decía yo. Y mira, ahora es un gran Julio. Era Julito, era un gran Julio. Tenga este Kleenex. ¿Sabes de, ¿sabes de quién es? ¿De quién? De alguien que l a tiró ahí ahorita.、Oh. <risa> Tú me acabas de dar coronavirus. Maldito, maldito marrano. <risa> no, no le peguen con el bar. <risa> me voy, pero me llevo todo lo que te ofrecí.、Uh -huh. No, es una canción, no m a c h e s Ahora ya regresamos, señor y <risa> señor. p e r o pero o pero... <risa> 俺が「Julio」。「フェリシャだね、hijo」。「El podcast でラスノーヘッコーナ El machido para escuchar」「El podcast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 Te ponen los pelos de punta. El día de ayer tuvimos un par, el del elevador. Tuvimos el relato de la persona que se le subía el muerto. Vamos con Ana en esto de relatos que te ponen los pelos de punta. Ana, ¿cómo estás? Ana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Choco. ¿Usted cómo está? Bien, Ana, estoy con los pelos de punta. Enviaste tú una foto donde estás en, una, en un tipo de. que le llaman, pues, donde vas a caminar a la montaña y todo esto. Estoy viendo、sí. que estás cerca de un arroyo y es muy difícil de subir ahí. Está detrás de ti un niño. ¿Ven? Es una imagen clarísima. Esto sí es claro, no como los videos que me enseña el garbanzo de los o v n i s Es impresionante. ¿Dónde, cuándo pasó esto? ¿Qué día era? Platícame. a、ah, mire, Choco, esto pasó en Santa Bárbara, un lugar que se llama Jesucita. Ok. En el 2010.、Um, muy poca gente sabe de esta foto porque, pues, como ya ves, siempre toman de locos a quien no. a quien le pasan cosas. e s t o hablando, g u i Y. Yo, por eso, no, no mucho le he enseñado. O sea, tú dices, la verdad, ahí tengo la foto, nadie me lo contó, o sea, la estoy viendo, pero no quiero compartirla para que no me tomen de loca o que hice un montaje. Sí, fue lo primero. Personas que la vieron piensan que yo hice un montaje. Ve por el color que tiene la diferencia de la luz en, en la foto de donde está el muchacho y, y donde estoy yo. Le, es una luz、sí. diferente. Tú estás, por、eh, sombra, estás ¿no? mirando a la cámara, estás sobre unas rocas. Y estás viendo la cámara, y justo un rayo de luz te da al lado izquierdo. Y de ese mismo lado izquierdo está la imagen de un, de un niño de más o menos unos cinco años, se puede ver. Y con un cabello,、eh, pues se puede decir largo, que le llega hasta pues abajo, i t le tapa los oídos. Y ese niño、sí. es, eh, aparece ahí. ¿Tú has sabido de algo de ese niño que haya estado en otra ocasión con otras personas o alguna historia sobre él? No, no, no he sabido nada. Y la verdad, la manera en que encontré esa foto fue también chistosa, porque pues las fotos las tomamos ese día que fuimos hiking. Llegamos a la casa ya muy tarde, solamente las pasamos a la computadora y ahí se quedaron. ¿Quién está contigo ahí? Es un compañero de la escuela, íbamos un grupo de la escuela. Ah, ok. ¿Esta foto, la podemos, foto la podemos publicar o no?、Mm, pues. Uh, no sí, sí. me gustaría, por lo mismo que le digo, que todos van a pensar que es un fotomontaje, pero yo ni la computadora si、sí、usas, le digo para hacer mis s e C6 de la escuela, usaba un dedito. Muy bien, o sea, no, si tú no quieres, no la subimos, pero n o la mandaste como prueba. Ahora, el, sí, el, como prueba para que ustedes la vieran. ¿A ti te ha pasado algo antes? O sea, ¿Alguien te ha asustado? ¿Alguien te ha puesto los pelos de punta? No, y lo curioso es que o sea, yo, yo tampoco creía en eso, porque decía, bueno, pues la gente siempre cuenta las cosas y dice, pues de pronto sentí esto y aquello, y pues desafortunadamente o、oh, afortunadamente fue lo que sentí cuando yo estaba viendo las fotos después Oye, de la e n t r e v i s t Oye, Choco,、semanas. qué bueno que Ana dice que y a no sabe usar <risa> computadoras ni nada. ¿Tú, Ana, tienes hijos o, o hijas? Sí, tengo dos hijos. Ellos sí saben usar las computadoras, ¿verdad? No. Do, doggy, doggy de, por favor.、Ah, doggy, mi, mi, uno de mis hijos estaba、barra. en San Francisco ese día y otro estaba durmiendo cuando yo encontré la foto. O sea, a ver, doña, ¿a dónde vas con tus preguntas? Los jóvenes son es que muy r e l a j i e n t o s Dijeron una de las fotos que bajó mamá: hay que ponerle e l niño ahí atrás. Y la señora se la creyó e s t á al aire. Ahorita contigo choco en este programa. Doggy, no, doggy, no digas tonterías, usted dice, por ¿usted favor. No puede. Pues、yo sé que hay manera de que ustedes p u e d e n ver, ver que esta foto es alterada. Oye, una, una pregunta: cuando estabas en este sendero y cuando se toma、una、la foto. Una prueba es eso, de que no quiero que la pongan en las redes. Porque... No, d o g g eso es、Pero、privacidad. Es, es, es, ¿Dónde, ¿dónde está、decir? la pierna Doggy, de la señora en la Doggy, foto? ¿Dónde está la pierna Doggy, de la señora? Vean el p h o t o Shop. ¿No s a b é qué dale otra? Dale vuelta.、Cosa? No, d no. ¿Dónde está la pierna? d é j m e le termino de contar la historia c ó m o la encontré. Hay una rama. d o g g no seas a l g u a d e l a n t e platícanos a n a Mire, entonces yo, yo estaba viendo las fotos, ya era tarde, yo no me podía dormir, me puse a acomodar las fotos, porque usted sabe cuando uno toma las cámaras, las fotos agarra la cámara de lado, de、sí. normal, y entonces había muchas fotos que estaban mal, yo las puse a enderezarlas todas que quedaran parejitas, entonces de pronto vi esa foto y me sorprendí, me dio miedo. Y como ya era muy noche, mi hijo estaba dormido, y, y fui y lo desperté. Entonces vino y me dice, mami, ¿qué es eso? Y le digo, pues no sé, por eso. Velo, a ver, tú qué piensas que es. Y, y mi hijo estuvo ese día que tomamos la foto también. Ellos iban un grupo más atrás de nosotros caminando. Dice, mami, dice, pero ese día es cuando fuimos al hiking. Le digo, Sí. Y dice, pero ese niño no andaba con nosotros. Entonces dice, a ver, rojo, llámale a c a r a ¿El niño de rojo? No, él sí andaba. No, el, niño,、no. el otro niño e o j l otro,、oh, porque el de rojo sí es un niño, ¿no? Sí, el de rojo es un niño. Sí, él, y, y fíjese, él, la cámara, él pasó las fotos. A mi computadora y se llevó la tarjeta para ponerlas en su computadora de él. Entonces mi hijo dice: Mami, llámale a, al compañero para saber si, si en el que él tiene está la foto. Dice: Pero no le digas que hay. Dice: s o l a m e n t e dale el número de la foto y que la busque. Entonces, wow, cuando pues... amaneció, como a las seis de la mañana, yo le llamé y le dije: Mira, e s t el número de la foto, a ver qué ves. Entonces ya él metió la computadora y vio, y dice: ¿Pero qué es eso? Y le digo: Yo no sé, dime qué estás viendo. Y dice: Ese niño no estaba con nosotros, por eso es lo que yo le Yo no la hice, y él no la pudo hacer tampoco e s Igual en su、sí, c o t o r a sea, s s e s algo simplemente inexplicable, y pues ojalá, lástima que no podemos compartirla, pero bueno, ahí está.、Eh, sí. Igual le podemos tapar, quisiera, la, igual、si、podemos tapar las caras, ¿no? o q a é es? Oye, hay que tapar、si、las caras y las subimos. Es, adelante, díganme. Sí, oye, pero podemos tapar las caras tuyas y la de, la de las personas que están ahí y las subimos, ¿no? ¿Sabe qué? Póngala como está. Ah, bueno, ya les póngala, dijeron. Póngala como está para que、originales. no estén fregando Al, ustedes. Ana, si hay alguien. Si Eso me、si、asustó más que, que la misma、ir. foto.、Eh. Ay, la madre, madre, madre, madre. Oye, Ana, te agradezco、uh. mucho la plática. Gracias por hablar con nosotros. Cuídate mucho, ¿ok? Igualmente, hasta luego. Hasta luego. ¿Qué, Garbanzo? No, le iba a preguntar a ¿no? n a n c si ¿Sí、sintió frío, un aire frío cuando se tomó la foto, si ¿Sí、recuerda algún cambio de ambiente cuando fue la foto tomada. No, nada. Nada sentimos ni bueno ni malo, nada sentimos. Nosotros nada. estábamos muy alegres caminando.、Yo、tengo un radar chocó que, que detecta perturbancias en el ambiente cuando hay presencias、eh, de este tipo y se registran. Puntos fríos en los lugares cuando hay presencia de fantasmas. Entonces,、eh, si quieres, luego te lo paso. O luego les traigo una demostración en vivo. o y Choco, la pregunta del garbanzo es la clásica pregunta de no, los que tienes de.、Doggie. Ok, termina. Es que es verdad. Ya sé que vas a desmentir lo que estoy diciendo, pero es verdad. No, no lo puedo hay... desmentir, va a ser una opinión. Cuando, cuando hay, no a, lo puedo desmentir. A n、bueno, d o p i n a、eh, Este tipo de, de gente, Choco, de esta gente ya vieja que empieza a hablar de estos temas, cuando empiezan que la mano peluda y todo esto. Esto, la gente quiere influenciar a la gente con preguntas. ¿Sentiste un aire que te pegaba? Y por lo regular, la gente cae, la señora es más inteligente. Es, fíjate que no lo había pensado, pero me acuerdo que ese día sí les dije, ay, como que pegó un frillito. Y ahí entonces la gente Ajá, dice, la ah,、señora. sí es cierto, ¿viste? Entonces las preguntas los llevan a eso. No, no, tenemos sí, a Osmar. Tenemos a Osmar. Osmar, a ti te pusieron los pelos de punta. ¿Cuándo fue? ¿Dónde? Platícanos, Osmar. Oh, buenas tardes a todos ahí. Buenas no, tardes. Fíjate que,、eh, fíjate que la cosa es que yo, pues también era bien escéptico, no creía en, en, en cuestiones de espíritus, cosas así, pero aquí en la ciudad de m e r c e d e n una bodega,、uh, desde que se abrió esta bodega, empezaba a escuchar ruidos y escuchaba todo, pero decía a mi jefe, oiga, estoy en ruidos. Pues nunca habíamos puesto atención, en serio, hasta que un día, saliendo de, de comer mi lonche, iba para afuera y. Una mesa donde tenemos pintura, botes de pintura y otras cosas, había un serrucho de eso s para cortar árboles. Y cuando yo iba pasando enfrente,、uh, yo mandé unos videos para que los miraran ustedes ahí. Y, y sabes que cuando se levantó el serrucho y cayó para abajo, y, y, sonó, la, y sonó recio la, la mesa, y me di vuelta y miré. Y, pues ese día ya casi me desmayaba, la verdad. A ver,、eh, tú trabajas en Merced, California, en un lugar que es.、Eh... Por lo bodega, rey, es una bodega. Es una bodega. Y nos enviaste un video porque、eh, estamos viendo hace rato lo de la foto. Estamos viendo un video. El video, estamos viendo que son las 11:18 de la mañana o de la noche. Es de la mañana. Es、sí. eso e s es increíble, que en la mañana haya ha pasado todo eso. A ver, estamos viendo ahí. A ver, a ver ahí, ya es, pasó. ¿qué, ¿Qué es lo que aparece ahí en la izquierda? ¿Un serrucho? Un serrucho. Y, y mandé el otro donde avienta una carretilla. Eso se、sí、la avienta con fuerza. Y, y para ser exactos, Choco, aquí nomás yo estoy, nadie más. Yo pensaba que alguien me hacía alguna broma, pero no.、Oh, estamos、wow. con las cámaras, señor.、Ya. Oye,、A、pero、ver. se ve que se mueve un bote como de una bebida、sí. y de un spray, algo ¿no? ahí, ¿no? Sí, es un bote de pintura y unos filtros de agua. Pero、eh, el, el, lo, pruebas, lo más grande no, fue、vi. con la. Mira, güey, ahí,、sí. ahí están las pruebas, mira. Y también las carretillas. ¿Qué pasó con lo de la carretilla? Eh, estaba en el Forlì trabajando y, y cuando me bajé para apagar el f o r l y todo y fui a bajar el material, este, la c a r r e t e r l a está contra la pared.、Oh、Yo, ¿Ustedes、God. tienen idea cómo se pone ya, la c a r r e t e r l a contra es, la pared? Sí, estoy viendo el video. contra, o sea, no se puede caer hacia, hacia donde se cae, sino que es como que la jalaron así como que la tiraron. Ajá.、Uh -huh. A ver, y ahí están ¿Lo los videos ¿Lo de, de seguridad, Duguí. A ver, ¿qué, qué puedes、sí. decir? Esos, esos movimientos, Choco, son claves para identificar ese、Ahora、tipo de e n t e s a h o r a Con la、entes. tecnología se ven más cosas ya que pasan, ¿no? Exacto. Sí, ¿qué han sucedido? Exacto,、Choco. Y tenemos Pero, que、eh, tener cuidado Choco, con eso, Choco. h o y que tomarlo.、Si、pones, a juego. Si, si le ponen atención, hay una lucecita que pasa, que se ve en, en la raca, se ve una lucecita como roja que pasa recio. Y, y el, el folio está apagado. No es la luz del folio, p u e s está apagado. Yo lo pago siempre para, es por seguridad. Um, y se ve la lucecita que pasa y le pone atención a una luz, y después, ¡pum! c a Hasta mi patrón se quedó de pelo. Le dijo, este, ¡wow! e s q e este video lo analizaron ustedes en las cámaras、sí. de seguridad y tú no lo enviaste, pero dices que tu jefe te dijo que pues, no le gustaría que lo publicáramos. No, no, por, por no, es, tiene que ser privado. Es algo que no quiere el no que sea. Doggy, ¿no? No te, te digo, es siempre lo mismo con este tipo de cosas. n o Ah, no se puede publicar. Ah, no se puede ver. Ay, esto es、no, lo.、No, si、a quiere, ver, no,、si、no, no, no, puede, no, pero,、eh, no. Mira, mira, pera, pera, pera, mira, m i Doggy, así de fácil, pública lo si quieres. ¿no? Yo a mi riesgo, pero no hay problema. Puedes mandarlo a una ciencia donde quieras. El Brody está diciendo que, que, lo que lo publique en、video. choco. Luis, hay que ponerlo en las redes. <ríe> En Erasno y la Chocolata, arroba. Bueno, en arroba Erasno y la Chocolata en Instagram, en Facebook, Erasno y la Chocolata y en Twitter, arroba Erasno y la Choco. Si alguien ya no cree en esto, de verdad hay que ser muy nada más estar en contra por estar. Es, o sea, muy, ser, ser, es, es、wow. obvio. ¿Cuántos años tienes tú, Osmar?、Ah, voy a cumplir 52 y de por cierto hoy es mi cumpleaños. Ah, de verdad, hoy en feliz cumpleaños. Primo, o e l día que tú naciste, las flores se marchitaron, las bancas no dieron leche y los güeyes se suicidaron. n o y e Osmar, ¿y nunca te habían asustado antes? No, la verdad no, es que no creía en eso, por eso te digo, nunca me habían asustado, pero realmente, fíjate, y tengo otro video que luego se los mando, donde me tiran un strap negro y cae en el piso y, no, no. y, desaparece, entre la, y desaparece en el video. En el mero video, ese o sea, está más, más canijo. Más friki. O sea, te lo tiran y todavía desaparece. Sí, se desaparece. Pero ya, ya tengo un año conviviendo con ese camarada, ¿no? o hembra, <risa> o quién sabe qué es. <risa> ya ya, no, ya... No está. No estás solo, Osmar. <risa> no, para nada. Fíjate que a veces estoy trabajando y así de veras de, hace como la. Me habla así como la. <risa> y ya digo, ah, pues ya voy. Otra vez molestando, hombre. Ya déjame en paz. De verdad, no、sí, sé. Estoy t r a b a Y sí, chifla, es que ya mejor ya no le hago caso. Ya me hice la idea que estamos con compas aquí trabajando y ya está. Es San Antonio Aguilar, Choco. Hoy ¿Por nomás. <risa> porque dice: Cuando paso por tu casa y te chiflo. <risa> ¡Chavela! <risa> ¿No? no, pues está Choco, le quería compartir eso. Estoy trabajando. gracias, este,、uh, gracias. Nomás quería compartir que sí existe eso. Y para los que no creen, pues ojalá y no les pase, ¿va? Porque igual que yo no creía en esas cosas. Pues sí, está, Yo que le decía buena onda, como el que te acompaña a ti ahí haciendo ruiditos, porque hay otros que sí están haciendo cosas raras, pero de verdad hay cosas que existen ahí.、Eh, choco,、Mandy. Choco, un último favor.、Sí. Un último favor, ahí cumpleaños también un camarada que es casi sangre mía, que se llama Muchesa m a y a me la saluden, n o Por favor. ¡Mayer! ¡Oh, a y Moisés! ¡Es、sí. sangre mía! a e s mi amigo! Más más más el、razonato. fantasma también ha de ser más La n a d a buscando. <ríe> ¡Paseame la carretilla, Osmar! Le s <ríe> Voy a tomar la carretilla, Osmar. Acuérdate ya después que dice: te, te traigo, no te llevo ya, chiquito. <ríe> y a h í está. Gracias, y、sí, ahí estamos. ¿Cómo que e s mi sangre. Yes. A ver, Doggy, ¿qué piensas después de ver los videos? Hay evidencia, fotos y videos. ¿Qué opinas? ¿No crees? Sigue sin creer. Oye, Luis, quiero que me ayudes esta tarde.、Uh -huh. Vamos a ver unos, unos videitos. Y, y quiero que se graben. Quiero que se graben los videos para que vean qué fácil, qué fácil es hacer videos de este tipo. Nada más quiero que me ayudes.、Eh, vamos a hacer los videos y los subimos, ¿ok?、Vale. Es más. Vamos a poner los que dicen que son verdad y vamos a poner el de nosotros para que nos digan cuál es el falso y cuál es el verdadero. ¿okay? ¿Le vas a entrar o no?、Eh, estás jugando con lumbre. Y ya cuando haces eso. h i c e s de como volador.、No, no, no. eh, eh, eh, eh, eh, se acabó. r r e e g s a Mañana o con o s más. n m a tendremos más historias de esta. Por favor, llamen ahorita para que nos platiquen un poquito la historia para ver si mañana、eh, hablamos con ustedes. Marquen ahorita al 1-888. 874 2656. Ya regresamos. Chido p a escuchar. Este es el mocas. Que a mí me hace c a l l a r Era mi chocolata. Ay, Dios mío, ¿Ya, ¿ya estamos? Ya, Choco. Este, fíjate, Choco, que. ¿Tú sabes en qué se parece una bruja y el fin de semana? No sé, ¿en qué se parece una bruja y el fin de semana? Que Se van volando. <risa> oh, perdón. Ay, ¿Quién la anquila, la Choco? Te las dojaste para allá y déjame. Ese cubrebocas lo tienes que tener mejor puesto, aunque tengas más. Sí, güey. Estás todo chongo ahí, e n a n o más. Garbanzo. t o d o mal hecho. Fíjate, el garbanzo es un hipócrita, Choco. ¡Ay, ay, ay! ay ¡Cállate que no le voy a la m é r i c a Viene con su curvebocas y ayer y antier andan con una muchacha ahí que ve no sé dónde y se besan. ¡Güey! De veras, ustedes no manchen, güey. Sigan la línea, que hemos hablado. Acuérdate, no, acuérdate、eh. que con la gente de tu círculo no hay problema. Te p u e d e s desuquear línea, con、er, quien quiera. Erasno, la gente es veleta. Mira quién habla. Hablando de veleta,、eh, habló el, el doggy. Eh, creo que la negatividad tuya es una cosa y otra cosa es que quieras hacer ya show. A ver, a ver. Yo estoy en contra de esos locutores o lo que sea que quieren hacer show por hacer show. Yo tengo una base sobre lo que yo hablo. Y una de las bases era que el garbanzo decía que existían los fantasmas. Tuvimos que hablar con un sacerdote, le di una respuesta y ahora ya el Brody quiere confundir con. No, energía es lo mismo que almas. l e d i j e no、energías. es lo mismo. Y tú dices, bueno, bueno, tiene, no es lo mismo. Exacto, entonces. Ya, pero, pero, ya te gané un punto. No, no, espérate. Pero entonces, estás es de acuerdo una, que hay energías. Es una base. Yo no estoy es de acuerdo ser, que hay energías. Tú pero estás de acuerdo. No, pero ya, ya lo dijo ayer el sacerdote: que son energías. Eso dijo el sacerdote. Ok, entonces, ¿verdad? ¿estás de acuerdo? ¿De lo que él dijo? Sí. No estoy de acuerdo en eso. O sea, no estoy de acuerdo en eso Choco, y no tengo que estar de acuerdo con ustedes. Con este cuate no se puede. No puede uno tener un diálogo bueno porque a todo le dice que no cuando ve que pierde. Pero e d e s e t á bien que crean. Que、no. Pero está bien que crean ustedes en eso. No tengo que creer yo en lo de ustedes. A mí、pero、no me te quieran te... hacer creer pero, en lo que ustedes pero creen. Pero me dieron razones para que、eh, abras tú. ¿Cuál mente fue la razón? De que las energías se quedan en e s t e m u n d o Ah, pero a ver, entonces acepta tú que no hay que... almas. No hay almas, hay energías. A ver, tú acepta el otro. ¿Cuánto tiempo tenemos no, trabajando no, no, juntos? No, no, no. ¿Cuánto tiempo?、Eh, 14, 15 años. Y apenas hoy sí, sí, me sí. das la razón. Yo, pero yo ya lo había mencionado, doggy. No, n o no. Yo no, había mencionado que son energías. Eso no lo habías. Choco, yo lo había dicho ya. Son energías, choco. Yo digo una cosa: que, no, hay que hay que ver que eso que sí es existe、mentiroso. y que independientemente de lo que diga el doggy o no. Tenemos una llamada donde un señor habló con el doggy. Y aquí se grabó la llamada fuera del aire y nadie supo, pero escuchemos: esta llamada es patético lo tuyo, escuchemos. A ver, bueno, ¿con quién hablo? Con Santos García. A ¿Cómo? ver,、eh, Brody, dime: a ver, q u é querías hablar conmigo, ¿Qué, ¿qué pasó? Mira, te voy a comentar algo que taza, eres muy negativo. Mira, aquí en los campos del área de Fresno había muchos campos donde acampaba la gente en galerones grandes. Y yo he vivido aquí en varios campos. Y en todos hay, a h pasan cosas. ¿Por qué? Porque en, en, en varios de esos campos, antes、uh, llegaron a, a, a matar gente allá en esos campos. Y yo no sé si son los espíritus o qué es lo que está pasando, pero, pero yo he vivido en varios lugares así que han pasado cosas que. Incluso tengo un compadre que una vez、uh, le dijo a otro porque le decía que le caía el muerto. Y, quisiera, y dice mi compadre, no, pues quisiera que a mí me cayera el hijo, que u s e no sabe dónde. Pues de ahí para adelante, no lo dejó dormir ninguna noche. Todos los días en la p*** noche le caía e l muerto. Oye, pero, pero eso Oye, es una m e n a Eso es una mentira lo que quieres decir. Yo te puedo es inventar eso, yo te lo puedo no, inventar. No. Es usted, inventado. Usted vive en la ciudad y nunca, nunca ha salido al campo. Es inventado. Usted, nunca ha al campo. usted habla. Es, no, no, inventado. No es inventado. Yo viví en ese campo, Doggy. Yo viví en ese campo. ¿Tú conoces、no、Santiago? ¿Tú, ¿tú, ¿tú, ¿tú, ¿tú, ¿Tú conoces Santiago Nuevo León? No conozco Santiago y la facción. Bueno, entonces el que está hablando a lo、Le. baboso es usted, porque usted me está acusando. Le estoy hablando de lo que, de, de、eh, lo que yo sé de aquí、eh, e California. Por eso, pero usted está diciendo, es diciendo que、global. yo no. Usted me está diciendo que yo todo no todo sé de la vida, que yo soy de la ciudad. Usted sabe dónde está Santiago, Nuevo León. No, no sé, muy bien. Entonces, antes de acusarme de que yo no sé de, de, la, de, de la vida del campo y de todo no, esto, no, no, no, investigue no, usted. usted, usted es y y, usted, y usted, es、no、usted es muy positivo. Usted es muy positivo. Yo no gano, claro,、sí. yo no gano ni pierdo nada con decir que sí yo, existen yo lo los, los, lo los fantasmas. Punto. El que usted invente.、No、viví, que, usted invente ¿Usted no que no a su compadre. El que usted invente que a su compadre se le subió el muerto.、No. Es un invento de usted. Le puedo juntar uno, una cuadrilla de la gente que vive ahí para que sepa. Júntemela. Para que sepa que no. Que, Júntemela. Que nosotros, Júntemela. Nosotros e s t a n p o s como usted.、Oh. usted. Ah. Usted, usted nomás habla a la pura babosada. Ah, ya me está ofendiendo, ok. Bueno.、Well. A l a p u r a babosadas habla. O sea, ya porque yo no creo lo que usted cree, ya soy un pendejo para usted. No, no, no. No no es que no crea, a ver cómo le va la noche, a ver si le cae el muerto a la noche. Muy bien. Muy bien, y ya que me caiga el muerto en la a noche. noche a, mucha, a mucha gente le. A, a, a, entonces mañana, mañana va a salir diciendo, ¿sabes qué? Mejor que no salga. Va a tener hasta miedo a pagar la p*** de luz. Ok. Mejor no hable. Muy bien, señor. Pues bueno,、eh, estoy viendo que se está alterando mucho. Y estoy viendo que usted está muy enojado porque yo no creo en lo que usted cree. Y que a usted se le anda subiendo el compadre, seguramente, y dice que es el muerto. No, no, no, señor. No hable babosada. Se le sube el compadre y dice que es el muerto. Sí, dígale, dígale. Dígale si que se está riendo como un pe. Que no sea pe. Que no se ría babosada. Que se ría cuando haya motivo. Lo、a、que pasa es que se están riendo de usted, don Santiago García. No, no, no. Es, es que se r d í n de la Bogotá, ¿qué dices? Que no t i e n e razón, hombre. e q u i e n d e Ay, ay, ay. Ojalá ay, y se le s u b e el muerto a usted hoy en la noche no, no,、bueno. por andar creyendo en eso. El... Ah, no, yo, yo sí creo, por eso a mí no se me sube, porque yo sí creo. Ah, caray. Entonces, por eso a mí no se me sube, porque yo sí creo. Entonces, en los、y、que yo, sí creen.、Eh, y, a ver, entonces,、no、en los que. A ver. Que escúcheme, entonces, a los que, los que sí creen, no se les sube. No, mire, lo que pasa es、ah, que. La, ya ah, ya le vas a cambiar. Con, con por eso se ríen de ti, porque no, porque no, te contradices. No, no, le, no le voy a cambiar, le estoy dando una explicación. Me estás diciendo me que, que los que no creen en el muerto se les sube. La, yo no creo en el muerto y no se me ha subido. Uy. Ah, pues e s p é r e s e para la noche a ver cómo le va. Ah, ok, ¿cuál noche? ¿Hoy o mañana? Pues yo no sé, cualquier día de estos. n o nah. u s t o n d o n e a con, con no, no. Usted, usted está tomando, luego borracho, no debería llamar a la radio así. í、ah, c u a l q u i e r día de estos? s s a s c u á n e Si ya no se compone ni con un cristo de oro. ¿Qué, qué dijiste? No, el doble es el que no. ¿Sabes cuánto tiempo tengo que no tome una cerveza? O sea que peor, bro, Dios, e a buenisano, ya te imagino. O sea que peor, esto es buenisano, ya imagino pedo. Ah, pues para que veas que buenisano me hace comportar n o como tú. A mí se me hace que a q u se te cae la mano. A mí se me hace que a ti se te cae la mano. o Eres un viejo, tiojo. o a h está, d o g g te m u e t o e o ¿Por qué? é usted echa grosería? Muy bien, Brody, cuídate. Me da gusto que esto termine así en risas, Brody. Y ojo que se te sube el compadre, tú pensando que es el muerto. Maldito Medina. Este güey haciendo enojar al señor. Se fue riendo. El corazón. Se fue riendo, no, él sabía. a argumento bueno, d o g y Se fue riendo, Brody. Quería hablar conmigo. Ay, ¿Sabes qué? Oye, Choco. Se encontró en una noche.、Eh, se encontraba una noche Drácula. a a h í con, con Drácula, ¿verdad? t ú s a b e s q u e Drácula no puede ver la luz. Ni puede ver la cruz. Porque se achicharra. Se, se, se, se, se achicharra, ¿verdad? Se convierte en nada. Entonces, Igor, el de la jorobita, le dijo: Igor. Igor. <risa> Le Arranglando ahí su ataúd, güey. Le andaba echando barniz y tal. Esa mama.、Eh, pura pura este, madera, güey, de Octree. Ahí está. Sacándole, sacándole brillo. Parece Halloween el, el, el, el, el, el, el vampiro. Igor. Igor. Dígame qué te puedo ayudar. Hablaba、no, no, como Barney, güey.、No, Ay, dígame en qué le puedo ayudar. Esa m a a Barney. h a r l e tráeme un Desarmador. m o o n d r a el Inmortal. t r á e m e t r á e m e aquí a los Thundercats. Choco, ese está cambiando la historia del, del Drácula. Igor. Sí. t r á e m e un Desarmador. Aquí tiene el de s a r m a d o r ¡Ay, el de Cruz, no, idiota! a <risa> e s e ya era el gato de Jim Mancho. Regresamos con la parodia. ¿A quién, ¿A quién tenemos en la parodia? Al trueno, c h o c o Tenemos al trueno en Radiopoder. ¡Ya regresamos, ¿eh? yeah. Yeah.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 ¿Eso quiere decir que sí? Tienes que decir que sí. <coughs> Perdón. Tienes que decir que sí.、Mm. Tú estás、ah, asustado. Te revuelcas pero... en la cama sí, sin poder dormir, sí, ¿verdad? Sí, sí. Se te acabaron la s fuerza. s Estás confundido.、Um, sí. La sangre te tiene los ojos. Y solo puedes ver tragedia y muerte y espanto. Bueno, si es una forma de decirlo.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 De cómo se volvió loca la ciudad de Los Ángeles con los juegos pirotécnicos, o como les dicen ustedes, los nacos, los cohetes, ¿no? Los cohetes, Choco. ¡Cuetes, Choco! Cuete, pues bueno, se volvió loca la ciudad, no es para menos. 32 años sin ser campeones. 32 años, Choco. En aquel equipo también estaba ahí Fernando Valenzuela, que、Exacto. no jugó las, la, los playoffs porque estaba、eh, madreadón, pero、eh, fue campeón también.、Entre、los a t l é t i c o s claro.、Eh, señores. Felicidades a los fans de los Dodgers. Y tenemos los a u d i o s c h o c o de cuando picha Urias y poncha Urias y es campeón los Dodgers. Julio Urias, Dodgers al 100. Viene Julio hacia el home. Los Dodgers son campeones. Los Dodgers son campeones de la Serie Mundial. Urias entró valiente. Cerró el juego. Y ganan la Serie Mundial del 2020, los Dodgers de Los Ángeles. Esta imagen le dice mucho más que mil palabras. ¡Wow!、Oh, ¡Dodgers! Esta, esta canción que tocamos es la que usan cuando viene la victoria de los Dodgers, ¿no? Sí, cuando estén en el estadio Choco la tocan a todo volumen. Imagínate es que Choco, la gente que siempre estuvo con los Dodgers 32 años y no, y no, y no. Una admiración muy chida, es como el Atlas, como el Cruz Azul, que el día que queden campeones van a decir, güey, ¿no? Pues muy chido para ellos, Choco.、Oh, yo estoy, yo le voy a la América, uno está acostumbrado a celebrar. y a cálmate, c h Ya tú. Ni, ni, ni chido se le hace a uno, Choco. Ya ni sientes、muy、bonito. Eras no dilo que le dijiste de las chivas. Ah, ya no van a ser campeones, güey. ¿Por qué no? Ya no van a s e r nunca, güey. Nada. Se van a convertir en un cruzazo también,、uh -huh. n Atla. Muy bien, bueno, vamos con lo que dijo、eh, Urias, ¿no? Después del partido. Ahí lo tenemos. s No,、oh, la verdad que contento. No te voy a echar mentiras, son los tres a ñ o s más importantes de mi vida y, y aquí estamos, campeones. ¿Qué significa la bandera de México sobre los, los hombros? No, orgulloso, orgulloso de mi tierra, orgulloso por toda esta gente que la verdad el apoyo de México es un apoyo que es el que nos tiene aquí a mí a Víctor. Entonces, la verdad que esto es para ellos y, y que viva México. ¿Cómo te sientes para compartir esta celebración con Víctor González? No, contentísimo, es mi hermano, es mi hermano aquí y afuera y, y lo será por todo, toda la vida. O sea, es una persona muy importante para mi vida yo soy una persona muy importante para su vida. Entonces, contentos y disfrutando este sueño juntos. ¿Cuál es tu mensaje a la familia a Culiacán? ¿Cuál es el mensaje a tu familia de en Culiacán? No, la verdad que contento, orgulloso por todo el, el apoyo que me han dado. Y, y esto es para ellos, la verdad, esto es para ellos. La bandera en los hombros, Choco y, y Víctor, el que él habla es su roommate, el otro mexicano, dice: Son los hermanos, el que dicen que se iba a retirar. Y ella le dijo: No, güey, tienes que. Y fíjate, ahí está la historia de este, de este hombre. Pero no es todo, Choco. Eso fue terminando el partido. Urias emocionado.、Eh, mucha gente en el estadio gritaba: ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y tenemos cuando ya estaba en la conferencia de prensa lo que dijo el mexicano Julio Urias, que le dio el campeonato número 7 a los Tigers. No, la verdad, no. Este,、eh, mi mentalidad era sacar ese out, obviamente,、eh, que era el principal. Y pues ya después de ahí se fue dando, ¿no? Bateador por bateador, como pienso. Y, y pues cuando menos pensé, ya estaba en el último out, ¿no? De, del noveno. Y, no, totalmente. Es el,、eh, el out, se podría decir, más importante de mi, de mi vida. O sea, es, es un sueño para todos, no solamente para mí. Era un picheo, como te digo, que, que lo esperaba todo el equipo, toda la gente, toda la afición que es para ellos, toda la afición de Los Ángeles. Que yo dije, o sea, no se va a descansar hasta que, hasta que lo logremos. Gracias a Dios que lo logramos hoy. Bueno, Bueno, fue este.、Eh, cuando entró Graterol me dijeron que estuviera listo para el cuarto bateador. Y pues es normal, ¿no? Ya para mí, de salir del bullpen ya siento que, que sé cómo lo tengo que hacer, sé el tiempo que necesito para calentar. Entonces, esa fue la, la mentalidad, o sea, ponerme listo para el cuarto bateador y así fue como, como salieron las cosas. No, la verdad que bastante, como te dije ahorita, o sea, es el lado más importante de mi vida o el e x t r a n o más importante de mi vida, o sea, la verdad que es algo. Algo muy bonito cuando estás ahí arriba y, y sabes que, que todo el mundo está esperando eso, gracias a Dios que por todas las bendiciones. Y, y como te digo, contentísimo y agradecido con la vida por todo. No, mucho, obviamente.、Eh, el equipo de los Doyer s es muy famoso en México y uno viene creciendo con esa, se podría decir, con esa, con esa familiaridad ¿no? que, que, que es este equipo, este color azul. O sea, la verdad que, que me siento. c o No t t e n í s i m no tanto por, por mí, sino por todos mis compañeros y por toda la afición, la verdad que, que lo esperaron por mucho tiempo y, y lo cumplimos, gracias a Dios. No, todo, todo. O sea, la verdad que, que la afición en general en Los Ángeles, todo el mundo sabemos el que está en este equipo y los que van a jugar en contra de nosotros a Los Ángeles, la verdad que salen encantados de ese estadio. Ese estadio, la verdad que, que como lo digo, para mí es el mejor con toda la afición que tenemos y, y a pesar de, de, como te repito, o sea, la afición latina principalmente y la mexicana, que para mí en especial es algo que me siento como en casa y, y como lo dije. que Cuando empezó la serie, o sea, no vamos a descansar hasta que lo logremos. Faltaban cuatro juegos más, los logramos, y la verdad que, que esto es pa, para todos ellos. Bien contento, la verdad. Choco se puso la camisa、wow. del de América terminando el partido. Sí, sí, sí.、Eh, ¿eh? Celebró eh, como buen Americanista Choco, entonces buen Americanista. a Bien, Choco, bravo. Nada tiene que ver el América en esto. ¡Bravo, Choco!、Eh, tenemos a quien descubrió a Julio Urias. Ustedes sabrán Julio Urias,、eh, el día de hace un mes, Julio Urias, nadie lo conocía. Ahora ya ves a gente que dice que es el primo del tío, del sobrino, del vecino, del que conoce a u r í a s Ahora、okay. ya, ¿no? s u s redes sociales, por lo menos los fanpage, han crecido enormemente. Todo el mundo quiere hablar con él, entre ellos nosotros, y estamos buscándolo ya. ¿no? Así que vamos a hablar con él, mi、eh, maquino, entre hoy y mañana. ¿Qué dijeron Diablito la gente de, Do de Dodgers? Que el día de hoy no se puede, pero mañana sí. Así es que mañana. Mañana, muy bien. Si no pasa, tiene la culpa Doggy. Doggy es el culpable. Sí,、muy、porque、bien. es el negativo, c h i c o Bueno, representante de, de Julio Urias, ¿quién es? Choco, este se llama Casatalento, se llama Mike Brito. Yo creo que ustedes cuando vían el partido decían. ¡Qué gran trabajo de Mike Brito! Ha hecho un gran trabajo Mike Brito buscando estrellas. Pues Mike Brito ha traído. A, Fer, a, a Fernando Valenzuela. Él también lo trajo. Él descubría a Fernando Valenzuela y descubrió a Julio Urias. Este es lo que dice m i k e Brito de los dos, de Urias y de Valenzuela. Dos tipos de p i c h e s diferentes. Valenzuela era un astuto, sabía pichar aquí y allá. Urias es un picha de poder, de fuerza. Hay diferencia. Pero Valenzuela es Valenzuela, pero Urias va a s e r algo cerca de Valenzuela. Ay, ay. y c o O sea, ¿qué los pone ahí más o menos? Sí, dice: el toro era un colmilludo. Urias Potencia, dice. Pero ahí va a estar. Mira, Urias de Valenzuela, dice Mike Brito. El descubridor de talentos que no me h a visto jugar. Si no, tuviera yo ya no sé. Tengo los años. una duda de todo esto que está pasando, o ¿Cuál es? ¿Será que acaso este Julio Urias es. ¡Hijo del pelotero! Uy, imagínate de los que dice el pelotero que ha hecho, ¿no? Hay que hablar con el pelotero, Choco. Oigan, pues resulta que antes de la temporada, esto es lo que decía Urias, antes de la temporada iba empezando todo fresco. Esperemos este año ser bueno y ser el campeonato y, y regalar sobre todo esa afición de Los Ángeles, que tanto nos ha apoyado y también a toda la afición que nos sigue en México, que, que es muy grande la afición. Esto pensaba él en ese tiempo. o Y Valenzuela, Fernando Valenzuela, el, el máximo beisbolista mexicano, el más famoso, esto piensa de, de, de, de Julio Urias. Él dice: él me ha pedido consejos a mí. Y ya está lo que le he dicho. No, se ve bastante bien. Yo creo que, como lo a c a b a de decir, ¿no? bastante joven y, y realmente、eh, la fuerza del brazo, ¿no? un estilo diferente al mío, ¿no? porque él es más de, de, de fuerza, de velocidad. Entonces, uh, uh, en ocasiones、uh, siempre él, él me hacía entrevista a mí. Decía, bueno, ¿eh, ¿qué se hace en esta situación? O ¿Cómo o se hace?、Y、yo creo que eso es algo que un, un joven quiere aprender, n o haciendo preguntas de esa, de esa clase. Entonces, siempre. Yo le decía, mira, tú, tú tienes que tener confianza en ti mismo para lograr las cosas. Si tú mismo no tienes confianza en tu recta, en tu c u r o o lo que tú tienes, no, no puedes、uh, lanzar. Tienes que tener que, la confianza en lo que tú tienes para que haga su efecto en, en, en un juego. Y creo que eso es lo que, lo que tiene él. c o r te da, sabe lanzar. Es lo más importante. Él sabe a quién lanzarle, a quién no. Y eso es, es la. La, la táctica n o de, de, del, del picheo, porque si tú no, no vas a, a, a darle el lanzamiento que te batea, un b a t e o que tú sabes que es difícil dominar. Ahí está Choco. Entonces, hay pitchers que ven un bateador y dicen: No, yo te doy las bolas y camínale. No,、bueno. Choco, cuando dicen de le da las bolas, es que le dice que,、no le va, no、le va, que lo va a hacer caminar mejor. Doggy, yo no estaba pensando otra cosa. Es que luego te alborean estos b r o d y s Pero no, si tú... estoy pensando otra cosa. Ya, sigan, por favor. Déjenme irse de otro, a otro lado. ¿Y eso que no escuchaste las diez, c h i q u i t i n a No, Yo te veo que eres una mujer fuerte, ¿sí o no? Yo soy una mujer fuerte. Ah, tú sí.、Si、yo, tú fueras bateadora, yo fuera pitcher y yo te daba todas las bolas. O sea, de porque era buena. a e y Todas las que son bien buenas hay que. No, perdón. Te acaban de decir, c h a p ó y caíste la como las grandes. Bueno,、eh, la emoción de jugar en Dodgers, así lo expresaba Urias cuando empezaba a jugar en esta gran institución.、Eh, no hay mejor. Se podría decir bendición, no, que un mexicano juegue b é i s b o l y llegue aquí el equipo de los Dodgers y, y llegue a Grandes Ligas. Yo siento que es algo, algo, algo que me mandó Dios y alguna bendición, no para mí. Porque... Ustedes lo han visto en redes sociales que Urias dice que tenía un problema en el ojo, pero que tenía una gran mano. no u s t e d lo han visto en escrito. Bueno, tenemos el audio. Cuando él dijo esto hace un tiempo,、ah, donde decía: Sí, problema en mi ojo, pero tengo una buena mano.、Eh, no se puede tener t o d o en la vida, n、no, obviamente. o Uno viene、eh, a como Dios nos manda y, y me, me mandó con ese problemita. Se podrá decir a mí en el ojo, pero pero como lo digo, o sea me siento bien contento y, y bendecido por él, por el brazo que me dio y la, y la habilidad de jugar este deporte, que la verdad es muy bonito y de estar en el mejor béisbol y con los mejores jugadores al lado de los mejores. La verdad que eso me hace sentirme bendecido. Y que cualquier problemita、eh, hay que dejarlo por fuera y seguir el camino que, que uno quiere seguir, ¿no? Un ejemplo, ¿eh? ¡Wow! Tendré problema en el ojo, pero hay, hay cosas más importantes en que enfocarnos. Y es una muy buena manera de pensar cuando tenemos problemas, ¿en qué otra cosa nos podemos enfocar más allá del problema? Ay, y o no sabía que teníamos aquí a la doctora Isabel. l <risa> <risa>、oh, Doctora Isabel. No, de h e c h tú verás, no deje así, es. María Marín. Muy bien, a ver, ¿con qué, qué, ¿qué más tienen eras, no? María, María. Su papá c h o c o Su papá dijo que él de niño lo veía que era muy bueno y le decían: Este vato va a ser bueno. Y su papá decía. Yo no le decía porque yo quería que se concentrara, jugara como un niño normal. En ese tiempo, mucha gente, que compañeros, amigos que lo miraban cómo se desempeñaba él desde los cinco años, pues ya hacían comentarios por ahí de, de, de, que, de que pues tiene mucho, este, este puede jugar buena pelota y cosas de esas, ¿no? Y yo realmente no le daba importancia a eso porque yo sentí que lo iba a presionar de una forma muy, muy diferente de lo que quería yo, que, que, él, que él jugara el béisbol de niñez, pues. Entonces yo No, no, yo nunca me, de, en la etapa chica, nunca me traté de, de, de, de meterme en la casa que mi hijo va a jugar esto. No, no, ya eso ya fue el tiempo de los 12. Qué buena manera、años. de pensar, ¿no? Hay niños que les dicen, tienen aquí 5 años, tú vas a ser, profe. Tranquilos, dejen que se diviertan. Choco, regresamos con el doggy. Ah, no, ya me voy, tengo medio hambre. Ajá, corran, corran. Ahorita regresamos, señores, el profeta del futuro, el profeta, el que dijo que ganarían los d o l l r s Lo digo humildemente. El podcast d e e r asno hecho colata. El más chido para escuchar. El podcast d e e r asno hecho colata. A toda hora y en cualquier lugar. Con ustedes. ¡Hola!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 Que a usted le caigo mal, que, que esto que lo, No importa, ahí está usted, que es lo más importante. Bueno,、eh, hablando de publicaciones en redes sociales, que muy pronto viene una sorpresa, no sé. Si, es más, no sé si ponerla ya ahorita de una vez. No sé, me están ganando las ansias.、Eh, no ¿Y sé. Y es difícil que algo le gane a usted, ¿eh? Es difícil que algo me gane. No, no es difícil. Yo.、Eh, hay cosas que me ganan, ¿no? Tengo mis. Mis debilidades, como cualquier ser humano, pero lo único que sé que una debilidad no, no va a ser es otra persona en general. No, otra persona no puede cambiar mi estado de ánimo de ninguna manera.、Eh, pero sí, situaciones pueden cambiarte el estado de ánimo. Eres normal, eres humano, ni modo que digas que a mí nada me tumba, nada. nada. No. Lo que sí es que manejo muy bien este tema porque es, este tema. Es a la vez muy amplio y a la vez es muy, muy básico. Lo básico para tener una buena relación es dar, que te den, no abusar, que no abusen de ti, no golpear, que no te golpeen, no ofender, que no te ofendan, dar, que te den. O sea, es bien simple. Si ustedes, noviando, ustedes con la esposa quieren quedar bien, Pues se los empiezan a comer, como les decía ayer, como a la Amazona, a la lumbre. La lumbre acabó con la Amazona, ustedes se los empiezan a comer poco a poquito. Y ellas van con frases como: Lo que más amo de él son sus detalles. Cuando una mujer diga eso, tienen que tener ustedes mucho, mucho cuidado, porque acuérdate, ¿qué e le enamoró de ti? Según ella, los detalles. Entonces, ¿quiere decir que esa mujer se enamora con? Detalles. Detalles. detalles. Y、claro. los detalles nada más se los puedes dar tú. No, no. No. No, no, La lógica es que、el、esos、querer. detalles alguien más se los pueda dar de otra manera, de mejor manera. Entonces, cuando, cuidado cuando dicen lo que más amo de él son sus detalles.、Mm, hay que tener cuidado. Amo sus detalles. Amo sus detalles. ¿En serio? ¿Qué pasa si cinco güeyes te dan detalles? Pues también los ama, ¿no? Exacto. Qué b á r a r o maestro. Y, y, y, o el mejor postor. ¿No? Yo quiero, ahí está el Bachelors, no sé qué. Pareciera un juego, es que es la vida real.、Uh -huh. Y las amigas, amiga, tú dales mucho. O sea, ese, ese tipo no ofrece nada, no trae nada a la mesa. Así, así, ni te lo mandan decir. Y las mismas mujeres que dicen que hay discriminación ante la raza, que no sé qué, entre ellas se discriminan mucho. La amiga, que es la más bellita y todo. Le p o n e el cuerno y dice: Pues ni modo, ¿no? Amiga, vamos para adelante. Pero le p o n e el cuerno a la bonita. Amiga, güey, ve quién eres. O sea, tú, o sea, como que ella vale más. Como, mira quién eres. Tú vales mucho. v e a qué hermosa eres. O sea, como que vale más. Qué g u a Las mismas a mí, Yo no lo estoy inventando, ¿eh? Es que eres tan bonita. Tú no mereces eso. Ay,、ah, la fe así. Suena muy hueco todo eso, maestro. Pero así pero. está, pero nadie lo analiza. Nadie lo analiza, nadie, todos se van ahí. Y una de las cosas que nadie analiza, y justamente hoy escribí en mis redes sociales, dice lo siguiente: cuidado, alumnos. Ya salen las sirenas ahí. Y dice: tengan cuidado con las mujeres que dicen, la verdad, yo no tengo amigas. A ver, que no la esencia del ser humano, ahora lo hemos. Eh, experimentado con la cuarentena, el no convivir con alguien, el estar aislado de gente, es de verdad un problema mental. Ha habido suicidios a más no poder, los hubo en China, en la primera oleada,、eh, la depresión los ha habido con gente aquí, en México, en todos lados. Es un fenómeno, ¿por qué? Porque el ser humano no está para estar ahí guardado. Bien, con esto. La mayoría de seres humanos, la mayoría, que si hay gente muy aislada y solitaria, que está bien, mientras no le hagan daño a nadie, no hay problema. Pero el punto aquí es: ¿qué mujer dice, yo la verdad no tengo amigas? Les voy a decir algo, tengan mucho cuidado. Cualquier ser humano, en general, hombre o mujer, tiene amigos y tiene amigas. Ahora, que me digan, pero es que Doggy,、uh, los cuento con el. Uno, todos tenemos. Claro. Pero que digan, no tengo amigas. Oye, pero no tienes una mejor amiga. No, güey. Todas me envidian. Me comen. Todas me comen, me envidian. Como dijo la chocolate el otro día. Porque las gatas traen diadema y las perras traemos corona. O sea, Brody, a ver, espérame, espérame, espérame. Sentido común. Yo entiendo que hay gente muy antipática que no le gusta relacionarse con alguien, pero siempre encuentra otra antipática. ¿Entienden? O sea, siempre hay un. n una, c o m o dicen? Un un este... Un este... roto para un d e s c o c i d o Gracias, Garbanzo. Lo mejor que has hecho en este año es sacarme este apuro. <risa> ya vamos casi en noviembre, te ibas a ir invicto. Pues bueno, siempre hay un roto para un d e s c o c i d o Siempre hay un roto para un d e s c o c i d o Y la gente dice: ¡Ay, qué maltratas al Garbanzo! El Garbanzo es el que. Y p a s a i e n d o paréntesis, este Brody. Eh, le ha hecho creer a los mensotes de que c r u z i t o viene y me lo enjaretan. Y los mensos vienen a llamar, a repetir eso, y el garbanzo se muere de risa, y yo también me muero de risa después porque la gente se cree. Ya viera yo que me traen a c r u z i t o alá y se va. <risa> Ni diablito que es tan mandilón se los traen, imagínate menos a mí. Pero bien, por eso te trato así, Brody. Gracias por sacarme del apuro. Siempre hay un roto para un descosido. No puede haber una mujer que no tenga una mejor amiga o una amiga. No, güey, no tengo por q u e s a b e s qué? Me envidian. Ay, ¿Sabes Ahí, í qué? Nos, me comen. Y ustedes las han visto en redes sociales. De hecho, ustedes las siguen. Las que son. Es que vean esos comentarios puros, brodis. ¿Quién pone de emoji una, una rosa, güey? ¿Quién fregados pone de emoji una rosa? En serio. Brodis, no podemos estar. Una rosa y, y, y, y besitos, ¿no? La, la, la, Oiga, a ver, no los van a pelar, son 16 mil güeyes ahí.、Eh, ¿Qué, ¿Qué posibilidad hay de, de las que ponen New Post y rayan la cara son de las que estaba, está a hablando en porcentaje? Gran parte, pues 95% de esas es de New Post. ¿Qué n fregados es eso? El otro día lo puse yo jugando, no sé si lo vieron en mis redes sociales, y puse New Post. Lo viste, Luis, ¿o ¿no? Sí, lo vi, maestro. Muy bien, pero es para que veas. O sea, a lo que voy yo. Si una mujer te dice, no tengo amigas, güey, no tengo amigas, no tengo. Los míos son puros amigos, dile que cuánto va a ser. <risa> De verdad. Chale, es, es in... De ver... Bueno, eso es lo que escribí. Ten cuidado con las mujeres que dicen, la verdad no tengo amigas. ¿Por qué será? Es mi pregunta. ¿Por qué será que no tienen amigas? O digamos que si no tienen. ¿Por qué? ¿Cómo serán? Y mi conclusión, entre muchas, fue el ser tóxica. Y lo hablamos el otro día: que la mujer tóxica no solo es con el hombre, con su pareja, o el novio, o el esposo. La mujer tóxica es la que es tóxica también con otras mujeres. Si no van a donde ella quiere ir, no van. O,、oh. oye, pues nos contamos.、Eh, Cuatro amigas, y pues yo quería ir al al al vino, y ellas querían ir a, también al vino, pero otro lugar donde yo no, no quiero ir. Pero esas amigas fueron a un lugar donde ella quería ir muchas veces, para que más o menos、ah, me entiendan. O sea, muchas veces, porque una vez también no te puedes ir a fuerzas a un lugar, pero si eres un grupo de amigos y tú dices, Garbanzo. voy Ir contigo, voy a ver Pumas Cruz Azul. Yo le voy a Tigres, pero voy contigo porque tú vas al de Rayados Tigres conmigo. Que、ya. sería muy justo. Que ¿verdad? sería muy justo.、Ese. El e r a s no es un amigo tóxico. Ese güey no quiere ir contigo a ver los partidos、uh. de Cruz Azul Pumas, Brody. Se ríe de mí. Bueno, aparte es muy peligroso, también lo entiendo. <risa> pero lo que sí les digo, esa amiga, esa amiga que las otras s、sí、1 e n jalaron con ella, ella no quiere jalar con ellas porque es como, g wey, ¿y o no quieren ahí? Y en lugar de decir, pues me sacrifico, ¿no? Ellas han ido donde yo. Y tal vez, no, la tóxica no va a ir. Es más, ¿sabes qué? No tengo ganas. Me siento mal porque no quisieron ir a donde la bruja esta quería que fuera. <risa> la bruja. Otra cosa, dice: si no van a donde ella quiere ir, no van. Si no escuchan la música que ella quiere, se molesta. O sea, van en el carro <coughs> o en la camioneta o en el coche o lo que sea. Güey, pues vámonos de karaoke, ¿no? Y empiezan ahí todas las amigas, ¿no? Si no s u p i s t e amar. Tan, tan. Y ellas disfrutando porque ella puso a Luis Miguel. Pero que una diga, güey, ¿por qué no le cambiamos un poquito? Ponle a Cristiano Dal. ¡Adiós! Y cantando las otras tres y ella así con su cara de fuchi. Oye, pues,、si、¿te no te gusta? q u é por... f e o es. Claro, que es e o Entonces, la tóxica es este tipo de mujer que hace todo esto. ¿Qué más? Ahorita l e s voy a decir qué más y voy a tomar llamadas. ¿Qué hace la tóxica? y Que ustedes deben de alejarse de ella, no ahorita, desde ayer. <risa>、yeah. El c o d c e s s d e e r a s n o n c h o g o l a t a El más chido para escuchar, el podcast de Asno y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. ¡Bravo! ¡Bravo! Vamos con esas tóxicas, maestro. Es el mensaje. Los invito a que sigan mis redes sociales, arroba el maestro doggy. Muy pronto viene una sorpresa. Vamos a ver de qué pata cojean esos alumnos, si son wannabis o son de los bravos.、Eh, pues bien. Les decía yo que la mujer tóxica no s o l o con hombres, sino su esposo, el novio, sino también con las amigas. Y una de las características es tiene que ser como ella quiere que sea. Si no, no, lo, no es parte de. Ahora han de decir, ¿y si no quiere, Doggy, por qué lo va a hacer? Es que las amigas en un grupo sí lo hicieron. Entonces tú tienes que jalar con la banda. Y después dice que pues, sus amigas son bien, quién sabe cómo y no sabe qué. O sea, el u e p e o ella es la, que... es la, la hojaldra. s q u é garba!、Eh, ese es lo peor, Garbanzo. Que eres la hojaldra, dale, dale, quieres la hojaldra, pero quieres hacer a las otras las hojaldras. Muy bien, dice: si una de sus amigas hace algo en. en ah, esa es otra cosa. Por ejemplo, imagínate tú, Garbanzo, y tú, Luisa, son amigas. Pero la diabla, la diabla, tú siempre andas de amiga con Luisa. Sí. Y un día, Luis, que es normal, pero les digo, la gente tóxica, dice Luis. Diablito, vamos a comernos una hamburguesa, ¿no? La garbanza, cuando vea que posteaste algo tú en redes sociales, órale, gracias por invitarme. O sea, ¿por qué tú crees que siempre te tienen que invitar a todos lados? ¿Qué está en tu cabeza tan dañado que crees que tiene que ir contigo a todos lados? ¿Qué tal si la Diabla quería hablar con la Luisa de un problema y hablaron? Y tú, no, pues gracias, y les dejan de hablar. Oye, ¿desde cuándo no te habla? Güey, ni le hice nada. Es que un día fuimos a las hamburguesas con la gorda y, y resulta que la, labios guangos se, se enojó.、Es、muy de esa. Sí, de esa que tiene labios como panza suelta de, de acabada de embarazada. O sea, a ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tóxico? No,、sí. pero es que, es que lo que usted ignora ahí, maestro, es que tal vez se hicieron promesas en el proceso. Entonces, tal vez. ¿Promesas de qué? Tal vez la gorda le dijo a la garbanzo, a, a, a la Luisa. Nunca te voy a dejar abajo, amiga. Pues ¿no? sí, exacto, Entonces, exacto. Es, no, es, el que vayan a cenar no te está dejando abajo. Es que es una, es una traición. O sea, yo sí lo veo como traición. Por, por, por ti, g a r b a n z o de gente empieza a, a distorsionar este programa porque sí creen dicen: No, sí, es traición. Eso es, yo creo que cuando estaban de niños, ¿no? Sí sí funcionaba. De, oh, you're playing with my best friend. I don't like you anymore. <risa> y quién sabe. Muy bien. A ver, vamos con r a y m u n d o r a y m u n d o buenas tardes. Buenas tardes, mi doggy. ¿Cómo estás? Bien, bro. d Y tengo tres minutos para ti. Platícame.、D eh, doggy, este, no más. ¿Por qué tan poquito tiempo? No voy a alcanzar. Son varias cosas. Dale, bro. Dale. Entre más tiemp menos tiempo, vámonos. Ok, era, mi doggy. Este, como es un tema largo, no creo que me va a dar tiempo que me lo expliques. Nada más este, que para pedirte un consejo. Pero siempre he querido entrar a la línea. Siempre te he querido decir. Que eres mi gallo, eres el gallo de gallos, eres el jefe de jefes, baby. No, no hay un vato más chinona en la radio n a d a más quería decirte algo, mira. Este, tengo muchos años de escucharte, siempre que salgo del jale, todos los días lo vengo escuchando. Antes solo tenías 15 minutos para hablar y luego te cortaban para no sé para qué, que <risa> e、eh, la este l c h o c o l a t e no sé qué onda, el chocolatazo. Pero ahora ya tienes más tiempo. s o Iba a pedir un favor bien grande. Ocupa ese tiempo para ilustrar a la raza, para darnos este tanto consejo que hay. Hay veces que yo sé que Garbanzo tiene muchas llamadas y las agarra, está bien, pero hay unas llamadas que están ¡Hola! re bien t a n t a d o g g i h o l a Hay n a nomás llaman para decir: este,、um, No, las mujeres este, solteras no son.、Eh, ¿Por qué tienes,、sí. qué tienes en contra de ellas? Sí, ya, ya con lo, lo de las solteras, sí, ya con eso. No, tienes, no, razón, no, Raymundo. Ya, tienes razón, r a y m u n d o Tienes razón, Brody. ¿sabes? Ya está bien quemado.、Sí. Y luego el de p a decirte, tú te crees muy, muy, este, muy chingo. a Disculpa la palabra, te crees mucho y que te crees quién o qué. Doggy, corta esas llamas. d、no, a No pierdas tiempo en eso. Yo tuve una junta, r a y m u n d o yo tuve una junta con Garbanzo. Le dije, hay mucha gente、ah. que nos está escuchando y que han d e c i r p o r qué es el maestro ese güey? ¿Para qué está ahí? Les digo, hay mucha gente por estar agarrando llamas. No saben en realidad quién soy. Y, y tengo que volver a retomar todos esos temas para que vean quién es. El mero mero. ¿Por qué estoy aquí? Dogi, nos atrasamos. Ya vamos adelantados en las clases y, y, y nos atrasamos otra vez por l a r e s e n t a c i o n e s Pero mira, ¿sabes qué, Doggy?、Eh, te voy a contar algo rápido. Yo viví este, muchos años con puros compas, como ocho compas en un apartamento. Todos teníamos novias, llegábamos, cuando nos enojábamos, llegábamos y nos contábamos lo que, había, lo que nos habían hecho, las, las, este, las, las tóxicas, todo ese rollo. Antes no había Facebook, no había nada de eso. Pero,、eh, ¿todos? Este, pues, ahí entre nosotros nos ayudábamos. Y, y, y empezamos a tener, este, como que agarramos, empezamos a tener sabiduría, no sé, entre nosotros mismos a explicarnos qué, nos, qué hacer y qué no hacer. Pero, ¿sabes qué, Dogui? Tú, tú eres como nuestros, mis ocho compas fusionados en uno solo, Dogui. No sé cómo agarras、no、sé todo esto, toda esta. Este, Ah, todo ese rollo, eres bien trucha, en serio.、Pues、me, me, me gusta platicar mucho con la gente, he visto muchas experiencias, he, he visto, he leído, he visto casos, y obviamente, Brody, uno, uno, uno capta, y le repito al inicio, es sentido común, es saber lo que tú quieres, lo que no quieres, lo que te conviene y lo que no, r a y m u n d o Y te agradezco, Brody, de verdad, la llamada, te mando un abrazo fuerte y gracias por、es、las、obvio. porras, Brody. No, gracias. Y、sí, nomás te quería decir, este. No sé, camisas, uh, uh, gorras, huevos. Ahí viene. No, ahí, viene, viene ahí viene. Síguenme en mis redes sociales que ya vienen, vienen más rápido que las tonteras del garbanzo. Ahorita regreso, señores. Vienen más rápido que las tonteras del garbanzo. Respeta, cerebro, con tu lengua. Antes conectas. Llama ya al 1-8-8-7-4-26-56. Que su segmento es un desahogo. Desahogo. desahogo. El podcast más chido. Para escuchar. Era n m y la c h o c o l a t e Para escuchar. Es el show más chido. Para escuchar. Para carcajear. El podcast más chido. Para tu t r n c h o Doggy, Doggy, Doggy, Doggy. Ahí está para、doggy. que. Hagan los chocolatazos, ¿eh? El chocolatazo es gratis. Fíjate qué servicio tiene este programa, ¿no? Yo voy a hacer esto para ver si te engañan o te están viendo la cara. Y salvarte. Y gratis. Fíjate nomás. Así nomás.、Buena. Y luego usted a su, sus clases, maestro. ¿Qué qué llama, que llamó un brody el otro día diciendo: Pues yo llamo nomás, p a r a h a c el r e chocolatazo a ver si es de verdad. Hoy nomás. Y, le, Hoy y lamentablemente le salió muy、Hoy、de verdad. Las ratangas. Claro. Alguien todavía cree que este segmento es. De mentiras, pero bueno, de todo hay, no hay problema. Son millones escuchando, de todo va a haber. Hugo, adelante, te escucho, Brody.、Ah, buenas tardes, Doggy. Antes、eh, quiero felicitarlos a todos. Gracias. Quería, quería hacerte una aclaración, Doggy. Muchos te dicen que eres el maestro y que eres una persona muy preparada y todo, pero、ah, el día de ayer me molestó mucho cuando tenían ahí al padre y tú dos tres veces lo interrumpiste. Entonces no se, me hizo, no se me hizo que estuviera bien por la forma de que, cómo tienes tú tu segmento. Y cuando tú tienes tu segmento y estás hablando, no te gusta que te interrumpan. Y pues nada más quería decirte eso, ¿verdad? Eh, eh, muy bien. ¿Es todo, Hugo? Sí, es todo. Muy bien.、Es、Vamos、todo. por partes. Tú, tú mereces una explicación, Hugo. Y aquí, cuando estamos en una entrevista, especialmente con el padre, vean la mayoría de entrevistas de nosotros para que vayan aprendiendo también algo. Ya sabes que nos escucha la competencia para que aprendan un poco. Este, nosotros tenemos 10 minutos de entrevista. Entonces, dentro de esos 10 minutos tendremos, tenemos que hacer la pregunta lo más rápido que podamos. Y tener las preguntas que tenemos, hacerlas y para hacerlo más comprimido sea más ágil y ustedes tengan más diversión y se entretengan más. Tú puedes ver, este es el único show más ágil que pueda haber en la radio en español y en inglés. Este es el show más ágil. ¿Por qué? Tenemos una línea. Cuando tenemos una entrevista con no solo con el padre, con quien sea, y viene el, y, y no tenemos tanto tiempo. Ahorita te dejé hablar, si no tuviera tanto tiempo te hubiera interrumpido, pero tenemos tiempo. Entonces, cuando, cuando pasa eso, la choco es. Quien maneja la batuta de la entrevista. Ahí tiene que salir una que otra payasadita. En es la esencia de este show es el ADN. Cuando viene un padre y, te, y tú no lo puedes parar, o también a, al que paramos mucho es al historiador, ¿cómo se llama? Zagal. Héctor Zagal. Ellos, si no los paras, ellos siguen, siguen, siguen, siguen. Entonces tú tienes que interrumpir. Oye, perdón, yo pienso esto. Oye, eh, eh, sí, perdón, pero este, si no, Brody, no fluye la entrevista. Pero te entiendo y yo sé que. Ay, tú harás tu trabajo que yo no sé cómo se hace y tal vez yo lo voy a criticar, pero como no sé hacerlo, no, no lo voy a hacer. Ese t es nuestro trabajo y de esa manera se hace. No es por faltar el respeto al padre, Brody, para nada. No, sí, eso era nada más todo. Sí, ¡Bravo! Se llama mediador, no me haces como los debates. O sea, tiene que haber alguien que tiene que poner ahí el tiempo para cada pregunta. No, pero yo no, yo no lo hago con falta de respeto. No, no, no, digo, pero sí, es, sí. es una regla que está. Además, usted tiene derecho de hacerlo si así fuera, maestro, porque está no, muy guapo. No, no, tampoco, tampoco. Si fuera por guapo, no lo ponía al aire. No, no, no, no, no. no, no, no, no. Está bien, no, no. Mira, gracias a e r a s m y a las chocolatas, pues tienes tu, tu segmento y es agradable, ¿verdad? Pero este, no me gustó nada en la mera verdad por el hecho de que es un sacerdote y pues a ti no te gusta que te interrumpan y tú lo hiciste varias veces. Yo lo escucho, yo manejo, reparto pizza, s se o, o, o sea que te valió mi explicación. <risa> o sea, <risa> este Brody le valió la explicación. <risa> que tengan buen día y lleven un buen show, la mera verdad. Ahora. Ahora. Oye, e r d Ahí está. Es lo que les digo. Cuando alguien trae algo ahí, no, por más que. ¿Tú crees que yo explicándole uno a uno en persona aquí en el celular, lo da de traer ahí? Le expliqué bien, le di una explicación de tres minutos. No entendió, pero tú le faltaste respeto y no te gusta q u i n t e r A mí, cuando me gusta que me. Hablen, a mí no y importa. Sabe, ¿Y sabe qué, maestro? Yo creo que ahí、eh, él dijo que él entregaba pizzas. Yo entregué pizzas mucho tiempo. Y a veces a mí me reclamaban en la casa, y abrían la pizza y dicen, n e s t a pizza! ¡No es! Y yo le decía, Oh, pues es que yo nada más la entrego, ¿por q u e no le habla a los de la pizza? No, tú tienes que saber, entonces, no, pues yo no, yo no sé. Entonces, la regla aquí de la que usted habla es que hay cosas que uno sabe y, y pues ellos ignoran, ¿no? Entonces, en otras palabras, ellos no sabían que para arreglar la pizza tienen que hablar a otro lado. En este caso, la regla que le dio a usted, hay que, hay que intervenir porque no hay tiempo. Entonces, cuando no hay tiempo. Es cuando viene el invitado y tiene que pues aguantar a g un ¿no? a t a r un poquito de vara. O sea, me la a g u a de ahí, Brody, por lo pronto. Porque e n n t o cuando e s c ya el invitado está va, yéndose en banda, pues entonces no tienen pues, el, el tiempo. Gracias. Entonces, cuando el tiempo ¿Llamero ya. Llamero Garbanzo. No, es que, no y es que es lo más importante. Cuando ya el tiempo viene encima nuestro, y ya hay, alguien tiene、ah, estoy bien. que, que pararlo.、Pues、si no lo paran nadie. Ok, entonces... bueno, Garbanzo, sí, hay gente que no para nadie. Ah, te interrumpí, Garbanzo, te falté al respeto. Muy bien. Este, pues fíjense ustedes que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Te voy a decir por qué, Garbanzo. Cuando tú traes una gorra de X pizzería, una camisa, un logo y en tu carro todavía encima un letrero. La única persona que es responsable del producto eres tú, te guste o no. Cuando tú llegues, la primera persona que va a decir, que va a decir la gente, ah, señor, ah, no, perdón, usted no l o voy a decir. Y tú, ok, no, no me diga a mí. No es, sí, dígame, ¿qué, qué, ¿qué pasó? ¿Viene mal su orden? ¿O le puedo ayudar en algo? Tú eres el primer responsable, ok. Nada de que, no, ya la dejé, ya corro, ya me voy corriendo. ¡Ey, güey! y d e j a l o s chilitos! s d e j a e l quesito! o d e j a e l c r u s t y c r u s t y Pepper! No, antes no la avienta y corre. No, yo, yo, allá la hicieron, allá la hicieron, ya me voy. Lo agarran ahí en los departamentos los cholos. ¡Ven acá, güey! Le faltó un pedazo. Como que no trae peperón, hijo de tú. ¿Dónde están los jalapeños, güey? Y el garón. No, yo no sé, yo no fui, yo no fui. Corriendo él con su mandil, ahí donde se guardan los. No, si、sí、eres el responsable, no vengas a confundir esto con el repartidor de pizza. Es que este señor. Ay, maestro, que... es que yo lo entiendo. Yo trabajé repartiendo pizza. Entonces, la pizza esa ya la hicieron. ¿Y qué va a decir el del que la hizo? Bueno, yo nomás ma, volteo la masa. Y yo. Ah, Brody, hay que hacerse responsable. s Te hiciste repartidor y lo que viene. Y luego, aparte, no dan tip, que es lo que da más cala. Ay, bro, yo he visto pizzeros que los mandan. De regreso sin que les paguen, nada más les enseñan un c u h e t e les dicen, ¿cuánto va a ser? De verdad, me tocó ver a mí. No, no, llegaban、no. los pobres brothers de la pista cuando pagaban cash, llegaban y sacaban la pista, decían, ¿cuánto va a ser? Y decían, ¿cuánto va a ser de qué? ¿Quién te ha dijo que, que cobramos? s q u é e que cobramos? Pero firme el que encarte, pero, pero firme e llevaba que l la pizza, así de. Puso la mano y le dijo el b r o d y Con la pistola. ¿Cuánto va a ser? Dijo. No, digo, la mano es para saludarte, b r o d y l a mano es para saludarte, b r o d y c ó m o estás? Gracias. Crash pepper. Quesito, ¿qué quieres? Deje, a ver qué ¿No? más traigo del carro. <risa> Ahí traigo unas pizzas pa' a un vestido. Sí, <risa> sí, estas pizzas las iba a llevar a la vuelta, pero mira. Sirve de que, sirve de que no voy. <risa> <risa> no digas, pap. Ay, José. Qué bárbaro, m a e r o Ahora sí se pasó de lado. Jajaja. <risa> Oye, y el o sea, carro y e l c a r r o no l o q u i e r e Ahorita ando a una dieta, quiero hacer cardio. Ahí están las llaves. Quiero hacer cardio, ahí están las llaves. Llévatelo para q u é lo quiero yo. Ahí está la registración. De una vez te firmo el. El fix l i p El fix slip, a h lo que v o Qué necesidad hay de <risa> andar de cobrando una pizza en、no, hambre, <risa> Brody. e Entonces, este. No, yo he visto eso. Entonces, ¿quién es el culpable? Nah,、no, ve a ya, No, ahí está la pista. Ve a ya a c u á n t o va a ser? ¿De qué o qué? ¿Quién te está cobrando? ¿Quién te dijo que esto se cobra? No, hombre, Brody. Ahí traigo. ¿Cuál a p p l p a Además, ¿tú crees que me queda muy lejos la pizzería? o Te voy y te traigo otra. Cosa de echarnos la vuelta rápido. no e l l a No, tú es Brody. Tengan cuidado. Regresamos, síganme en mis redes sociales, arroba el maestro doggy, arroba el maestro doggy, síganme ahorita. Y muy pronto, ahí viene una sorpresa, no sé si ponerla entre hoy y mañana. Ya, ya. De una vez, ah, ah, llama ya al 1 triple 8 874 2656. Que su segmento es un desahogo. Un, desahogo. un desahogo. El podcast de las no he h c h o c o l a t a